Cuando ya pasaron dos minutos del nuevo día te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Luego que el Ministerio de Defensa revelara detalles de las actas halladas con los nombres de artistas, intelectuales y periodistas todos considerados peligrosos por la última dictadura listas de abril del 79, de enero del 80, de septiembre del 82. Esta madrugada te vamos a presentar dos discos grabados por Mercedes en el exilio, que por supuesto tenían canciones que eran parte de esas listas. Serenata para la Tierra de Uno, en 1979, y las canciones de A Quién Doy, de 1980. Vamos a hablar con Graciela Arenas, que acaba de editar Día Mágico y Misterioso. Allí hay versiones de temas de los Beatles, de, puntualmente de la sociedad Lennon McCartney, algunos muy yaseados, otros muy parecidos a sus versiones originales. Un muy buen trabajo de Graciela Arenas. también vamos a hablar con Alfredo Stafolani director de Un Día de Verano que nos va a hablar del texto de, de Foz que sube a escena todos los lunes en el Teatro del Abasto como dice Den vamos a hablar sobre el encuentro de culturas latinoamericanas que se va a realizar entre el 9 y el 10 de noviembre en el ECUNY en la Exesma José Senia va a llegar hasta las 7.50 para invitarnos a la muestra fotográfica Para No Morir, que en homenaje a Hamlet, Lima, Quintana, va a permanecer abierta hasta el 30 de noviembre en el Museo Histórico de Artes General San Martín. Y tendremos una madrugada de música latinoamericana, todo con voces femeninas. Mavi Díaz, Teresa Parodi, Claudia Levy, La Chiqui Ledesma, Marían y Mica Farías Gómez, Florencia los Milagros Torrecilla, Casiana Torres, Mariana Maceto, Soles y Lunas. Madrugada de música latinoamericana, pero con perfume de mujer. Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 ...es de 16 grados... ...la humedad muy alta, 95%... ...y la visibilidad óptima... ...10 kilómetros... ...el pronóstico del tiempo para hoy... ...habla de una mínima de 14... ...y de una máxima de 25 grados... ...sin lluvias... ...las que van a volver... ...el sábado por la tarde... ...y se van a instalar en Buenos Aires... ...durante todo el domingo... ...y la mañana del lunes... ...el sábado, una mínima de 15... ...una máxima de 23... Tiempo inestable a partir de la tarde El domingo una mínima de 15 Una máxima de 20 Y lluvias durante toda la jornada Y el lunes una mínima de 14 Y una máxima de 19 Las lluvias por la mañana Te recuerdo las vías de comunicación 5354-6655 Nos encontrás en Facebook Como prohibido amanecer nos puedes escuchar a través de internet en wwwradioam radio m 750.com agendar nuestra dirección de mail prohibido amanecer radio m 750.com Adelanto del mini recital de las tres y media de la mañana con las canciones que fueron censuradas entre el 76 y el 82 y que grabó Mercedes en el exilio. Vamos a arrancar con aquel trabajo discográfico del 79 con Serenata para la Tierra de Uno. Ocio da Terra de Milton Nacimento y Chico Huarque. Fue editado primero en Brasil en un simple que en el lado A traía ocio de terra y en el lado B San Vicente Mercedes la que no pudiste escuchar entre 1976 y 1982 Música <risa> Terra, de Milton nacimiento y Chico Buarque de aquellas canciones de Mercedes que no pudiste escuchar entre el 76 y el 82 en este caso de aquel Larga Duración Serenata para la Tierra de Uno grabado en el exilio en 1979 Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750 Ya vamos a hablar con Melisa Nemesek sobre el festival que se va a realizar entre el 9 y el 10 de noviembre en el ECUNI, en la ex ESMA. Pero primero te lo vamos a presentar a través de sus sonidos. Música ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué significa? ¿Qué nos une? ¿Qué nos distingue? El Encuentro de la Niña, la Pinta y la Santa Conciencia es un espacio multidisciplinario para reflexionar y celebrar nuestra condición de latinoamericanos en comunidad, en torno al arte y la cultura. Este año realizaremos nuestro cuarto encuentro en el ICUNI dentro del Espacio de la Memoria los días 9 y 10 de noviembre donde tendremos música, danza, teatro, charlas, debates artes visuales, cine y talleres para cultivar nuestras identidades, compartir clase y celebrarla esta es una propuesta para el continente y por lo tanto la construimos entre todos y todas los esperamos este sábado 9 y domingo 10 de noviembre a partir de las 1430 hasta las 22 horas en el espacio cultural nuestros hijos avenida delor 8. 465 la entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia encuentro la niña la pinta y la santa conciencia cultivando la identidad latinoamericana para más información revisar nuestra página web y seguirnos en facebook. Qué bueno volver a celebrar cada vez que uno tiene la oportunidad que allí donde hubo tanta muerte haya hoy tanta vida. Melissa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, más o menos tuvimos un resumen a través del spot de lo que va a suceder, por lo menos un resumen del espíritu de lo que va a pasar el 9 y el 10 de noviembre, el próximo fin de semana, allí en el Eucuni. Pero bueno, vamos a más datos, vamos a saber en detalle de qué se va a tratar el Encuentro de Culturas Latinoamericanas. Bueno, eh, Santa Conciencia nace en el año 2010 en la búsqueda de un, un lugar en el que se puedan difundir, celebrar y compartir las culturas latinoamericanas, reflexionar acerca de nuestra identidad, qué es lo que nos une, por qué estamos tan separados últimamente, siguiendo un poco la idea de la patria grande y toda la, la ideología de San Martín y de Bolívar, lo que buscamos es Eh, generar un espacio en donde podamos repreguntarnos quiénes somos como latinoamericanos Y juntos construir una respuesta acerca de qué es ser latinoamericano no una, un, Que sea una construcción colectiva y no algo dado de antemano uh -huh. O que creemos que está dado de antemano Sí señora Bandas en vivo, Expo, Performance Contame un poco cómo se corporiza todo lo que promete el espíritu de la muestra Bueno, vamos a tener eh, bandas en vivo, teatro, danza, eh, proyecciones, cine, charlas, talleres, eh, exposiciones artísticas, de artes plásticas, inclusive vamos a tener una sección de juegos para que puedan estar los chicos y también la familia. Vamos a tener eh, de todo un poco, hasta inclusive una una un paseo guiado por el Ecopark y todo lo que es la, la ex ESMA. Uh -huh. eh, contame quiénes auspician, quiénes empujan desde su apoyo a esta a esta iniciativa por el lado argentino, el Ministerio de Educación, pero después hay una serie de embajadas que también también están dando una mano. Exactamente, eh, nos auspician el Ministerio de Educación, la Embajada de Perú, Ecuador y desde hace unos días la Secretaría de Cultura de la Nación. Muy bien. Pero de todas formas este es un festival que se organiza eh, sin ningún tipo de apoyo económico, de organizaciones, es una la organización es totalmente horizontal, se hacen preencuentros encuentros a, a este a este cuarto encuentro, en los que entre todos intentamos descifrar qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, cómo vamos a lograrlo, reflexionar cada año qué es lo que salió bien y lo que salió mal del año anterior, y así entre todos construir un poco la idea de cómo queremos seguir adelante con uh -huh. este encuentro. Melisa, eh, dame una mano, suponete que Yo soy uno de esos este, tipos que andan repletos de preconceptos y prejuicios en torno al ICUNI, que le doy la espalda a la ex que no entiendo qué es lo que sucede ahora después de lo que pasó en el, en el pasado. Eh, ¿Cómo me convencés para que vaya? ¿Cómo me, me invitás para que pase aquel portón por el que entró tanta muerte y hoy sale tanta vida? Bueno, justamente la idea es celebrar que ese espacio fue recuperado, buscar un poco resignificar el espacio, no tiene por qué ser el Ecuni, la Esma, el Arledo Conti y todos los todos los espacios que hay hoy en día dentro del predio, no tienen por qué ser un un simple recuerdo de de de o una fotografía sobre un pasado bastante horrible, sino que podemos entre todos resignificar el espacio y y celebrar cómo hemos eh, conquistado ese lugar Eh, ...con la democracia y eh, resignificándolo a través de nuestra cultura... ...que no sea un museo simplemente, sino también un espacio para la creación... ...pensar en el futuro, Muy no bien. solamente en el pasado y atarnos a él. Uh -huh. Belisa, entonces redondeamos la información, 9 y 10 de noviembre... ...no hablamos de horarios, ¿esto eh, en, en qué franja horaria se extiende durante las dos jornadas? Bien, sábado y domingo, ambos días, 9 y 10 de noviembre, de 14.30 a 23 horas vamos a tener actividades durante todo el día, en, a las 13 horas hay una visita guiada alrededor de la EXESMA, los que uh -huh. quieren pueden acercarse también, eso es un poquito antes, pero hasta las 23 horas y quizás un ratito más vamos a estar teniendo actividades. Perfecto. Sí. Melissa, un beso, muchas gracias por por el contacto, y seguramente nos estaremos viendo un ratito por allí por este encuentro de culturas latinoamericanas en cualquiera de los dos días que, que está previsto. Por supuesto, los esperamos, están todos invitados y es de destacar que no se suspende por lluvia. No Muy se suspenden con la lluvia, vamos a acercarnos todos a celebrar esta identidad latinoamericana. Muchas gracias, Felisa. Agosto. Encuentro de culturas latinoamericanas. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Nos vamos al teatro ahora. Nos vamos a Un Día de Verano al texto de Foz. Alfredo Stafanoli, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos hablando con el director de esta versión de Un Día de Verano que sube a escena todos los lunes a las 21 en el Teatro del Abasto. Bueno, invitame. Te pinto eh, más o menos de qué se trata la obra y me quedo con ese mensaje para... Rápido el lunes estar ahí 20 y 30 sacando mi entrada Bueno, perfecto eh, La obra es una historia de amor y de amistad a través del tiempo eh, Es una obra que transcurre en Noruega en Seguramente en el lugar donde Fosse la escribió Que es un pueblito bastante lejos de Oslo Eh, entre el hielo y la montaña y, digo, y toda el, la inmensidad de la naturaleza en Noruega sí. Donde una mujer eh, que acaba de irse a vivir a una casa muy grande con su marido eh, Lo despide porque él se va a ir a pescar y él no vuelve uh -huh. eh, Algunos años después, más o menos 30 eh, Esa mujer que ahora es vieja recuerda esta despedida Y, y de alguna manera evoca todo lo que pasó ese día y los días que siguieron a, a la despedida de su amor, que se fue y que ella no está. Uh -huh. La obra tiene, con revivir, tiene que ver con revivir, con evocar, con recordar, pero hay una parte de, de la invitación que trae la recetilla de prensa que a mí realmente me, me, me dejó picando muchas preguntas, porque en realidad uno tiene casi como el cliché del recuerdo del verano, como generalmente un buen recuerdo, ¿no? como esa suerte de, de buen momento que fueron 10, 15 o 20 días en una playa, en una sierra, el paisaje del verano como casi banda de sonido de todo lo que sucede y generalmente algún recuerdo dulce. Ahora, la cosa pasa por revivir como un tormento o una posibilidad de salvación todo aquello que la memoria guardió, guardó cuidadosamente. Por lo tanto, rompemos, y está muy bien, lo hacemos de carne y hueso, Ese cliché que, por supuesto, no siempre termina bien, no siempre tiene final feliz. No, en este caso, eh, eso que vos decías hace un rato, que, que tiene que ver con, bueno, lo, lo maravilloso del verano, el sol y la luz, acá no, es casi, ¿Ah? digo, es eh, un pesar, ¿no? Digo, ese día de verano eh, es en el cual esta pareja se separó, pero no, digamos, de la manera romántica en la cual hay un acuerdo eh, en el cual decidieron separarse, sino que él se fue y no volvió. Eh, también hay que tener en cuenta que, eh, digo, esta obra está escrita eh, y está muy intervenida por, por lo que pasa en Noruega con el clima, donde sí. el verano no es completamente verano, sino que hace mucho frío también en verano. Y donde y las noches que, son Claro, eternas. y que el invierno dura bastante, entonces la posibilidad del verano y el sol siempre es una especie de recuerdo melancólico, ¿no? Entonces, eh, más allá de esta situación puntual, eh, el verano es como una especie de recuerdo melancólico que dura bastante poco. Uh -huh. eh, y en la obra sí, digo, la evocación y, y el recuerdo están todo el tiempo girando alrededor del relato, pero también con esta nostalgia de que el, el, la luz, el sol dura muy poco, eh, y mientras dura, bueno, eh, sostiene como este modelo de felicidad que fue esta pareja jovencita que se vino a esta casa... Eh, ...tan grande y donde él un día se fue a pescar y, y ya no volvió. Uh -huh. eh, pero sí, el verano es testigo de, de todo eso. Háblame un poco de Foss. Bueno, Foss es un autor en noruegos, no solo autor de teatro, sino que también es poeta... Eh, ...que cursó estudios de filosofía en Oslo... ...y que toda su literatura dramática tiene por un lado una herencia realista... Eh, que posiblemente venga de Ibsen o de otros autores eh, de por ahí, donde sí. la, la, las historias son realistas, simples, los conflictos no, no son muy rebuscados, pero en el caso de Fosse están intervenidos por un discurso bastante pesimista sobre la vida y la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces son situaciones bastante cotidianas, pero están cargadas de sentido, de, están cargadas de... Eh, de muchísima intensidad, ¿no? Tanto en el amor, digo, no, no es que sean historias pesimistas o que tenga una mirada pesimista sobre la vida o sobre la muerte, sino que eh, en situaciones cotidianas, en situaciones que quizás eh, tienen que ver con la amistad o con las relaciones de pareja o con, o con las relaciones en general, eh, el discurso, eh, o reflexionan en realidad con un discurso bastante pesado. Eh, y creo que esto bueno tiene que ver un poco con, con su tradición eh, digamos teatral pero también con como él reinventó la literatura dramática a través de la filosofía ¿no? uh -huh. entonces eh, podría pensarse que el discurso de las obras es un poquito existencialista también, eh, sin que eso sea una búsqueda o que al menos haya sido mi búsqueda para poner en escena la obra uh -huh. eh, sino, yo no quise hacer una obra que tuviese algún mensaje sino que Si uno se deja llevar un poco por, por la palabra y por lo que eh, se dice de esos vínculos, eh, fácilmente uno entra en estas zonas de, de profundidad sobre situaciones simples ¿no? y sí. cotidianas. Vamos con el elenco. El elenco está conformado por María barreta María Duplá, Fabián Carrasco, Juan Manuel Castiglione, María Eugenia López y Fabiana Falcón. Muy bien. Un día de verano, entonces todos los lunes, 21 horas, en el Teatro del Abasto. Alfredo, un gran abrazo, gracias por el contacto. Otro para hoy, perdón. A las 21 entonces, a las 9 de la noche en el Teatro del Abasto, un día de verano de Foz. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En A M 750. Te prometimos una noche de música latinoamericana con muchas mujeres. Con la cara del amanecer, tema de otro cantar, Teresa Parodi con Lisandro Aristimunio. Uno, dos, tres, Si me voy, si me voy desde tu lado Si me voy, si me voy desde tu pie Tu recuerdo cayendo de costado Con la cara del amanecer Si me voy, si me voy desde tu mano Si me voy, si me voy a anochecer Una luz aguardando en el silencio Con, con la, la luna, luna solita, solita después Una luz aguardando en el silencio Con, con la luna, luna solita, solita después Si me voy o si vuelvo de tu cielo Con la puna en la espalda volveré Si me voy o si vuelvo nada si era con el sol abrazando lo que ves tu sueño cuerdo cayendo de costado con la cara en la Si me voy en tu cariño Si me voy si me voy en tu querer Es posible que se me asfixie el aire Y mi sombra me deje después Si me voy si me vois en tu mano me voy anochece una luz aguardando en el silencio con, con la luz, luna solita después una luz aguardando en el silencio con, con, la la luna, luna, con la luna solita después si me voy o si vuelvo de tu cielo con la puna en la espalda volveré si me voy o si vuelvo resistiendo en el desierto con el sol abrazando lo que ves tu recuerdo cayendo de costado con la, amanecer, con la cara del amanecer con la cara del amanecer con la cara del amanecer si me voy o si vuelvo de tu cielo Con la puna en la espalda volveré Si me voy o si vuelvo de tu infierno Con el fuego en el pecho volveré Una flor resistiendo en el desierto Con el sol abrazando lo que ves tus recuerdo cayendo de costado Con la cara Teresa Parodi, el Aristimunio, con la cara del amanecer. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. prohibió amanecer en AM750. Cuando nos llegó Día Mágico y Misterioso de Graciela Arenas, dijimos que por encima de ser, a ver, un buen disco, un mal disco salimos de los formatos regulares a la hora de clasificar un, un trabajo discográfico y fuimos con la nuestra y dijimos, señores, es una muy buena noticia. Que Graciela haya grabado como grabó estas versiones de Lennon y McCartney, estas versiones de la sociedad indestructible que tenían los Beatles, es realmente muy interesante. Algunas muy yaseadas, otras por ahí bastante... Eh, parecidas a los formatos originales respetando mucho la partitura y los arreglos de, de finales de la década del 60 de principios o mediados de esa misma década a ver cómo será el dinero no puede cambiar comprarme amor y después ya hablamos con Graciela.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 ¿Cómo va, Graciela? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Bueno, el, disco, el disco es esencialmente una buena noticia. <ríe> me Después lo analizamos, pero el disco es una buena noticia. Aunque bueno. ahí ya te estamos dando parte de, del veredicto de, de lo que escuchamos, ¿no? Te agradezco bueno, tus palabras. No, por favor. A ver, solemos decir que los sonidos radiales sirven para descubrir o para recordar. Depende de dónde estés parado frente a la historia que estamos citando. Ajá. Y me gustaría que hagamos un breve repaso... De una carrera tan profunda profundamente ecléctica como la tuya Pero que tiene una, una gran riqueza en la obra que lograste De la mano de eso de estar bebiendo de un montón de, de fuentes y de herencias musicales A ver, arranquemos por el jazz, que tanto tiene que ver con vos Sí, y es un amor de, de siempre Muy bien El, el día que conocí... Eh, una canción como time de uh -huh. Gershwin, uh -huh. eso fue como mi comienzo ahí en el jazz, y, y a partir de ahí, bueno, empecé a cantar y a, y a reunirme con músicos de, de este género, y siempre muy enamorada de, de, de, de toda esta música negra. Uh -huh. También tenés un muy buen trabajo que tiene que ver con mujeres del folklore con mujeres latinoamericanas, fundamentalmente argentinas, y eso muestra otra cara, otra faceta cultural, De, no solamente de quién sos como artista, sino esencialmente de, de esa herencia musical que llevas adentro Sí, sí, sí, porque paralelamente con el jazz, bueno, es toda música de raíz popular eso Eso es lo que tiene en común Y paralelamente con eh, la música negra, Ajá. también desde muy chica eh, bebí la música nuestra mm. Eh bailando Gato, Chacarera, desde muy chica, y desde de más grande ya tocando una samba, tocando y cantando una samba de Ariel Ramírez o del Cuchi en el piano. Oh, y bueno, admirando mucho, mucho todos estos grandes autores argentinos y cantoras, como es el caso de Mercedes Sosa, uh -huh. o Elaria Blasquez, eh, Teresa Parodi, que la acabo de escuchar. Sí, sí. sí, sí. No, gente maravillosa uh -huh. A ver, el disco de los Beatles tiene una historia muy particular Que habla de, primero, tu, tu presencia en Liverpool Como turista, a saber cómo había sido ese derrotero De la ruta de Liverpool por la que te llevan cada vez que llegas a la ciudad de los Beatles Y de repente te encontrás en The Caban ¿De ahí qué pasó? Claro, el, el... era un sueño muy antiguo El de ir a Liverpool Claro ...y este sueño se hace realidad y justamente esto ocurre el día de mi cumpleaños... ...donde pasaron cosas mágicas y maravillosas, por eso se llama el disco de esa forma... Uh -huh. ...Día Mágico y Misterioso uh -huh. y luego de visitar todos los lugares tan emblemáticos... ...como son Penny Lane, uh -huh. Strawberry Fields, la iglesia donde se conocieron ellos... Fuimos a The Cavern y, y ahí Bueno, nos encontramos con gente de todo el mundo Disfrutando muchísimo Y todos mancomunados En este amor por los Beatles Y, y en un momento Sí, me invitaron a cantar con ellos Los músicos estables Me invitaron a cantar y tuve el gusto de estar ahí Con ellos Fue un gusto enorme, uh -huh. un verdadero regalo de cumpleaños Y ahí se enciende lo que después Terminó siendo el disco Ahí primero Vino el espectáculo armado uh, en, con relatos Todos los relatos eh, describiendo cada lugar, cada situación eh, Entrelazados con las canciones Y luego de eso, bueno, dijimos vamos a grabar un disco Porque había quienes querían seguir escuchando un poquito más A <ríe> ver, cambio. una pregunta que, que... A ver, para mí la respuesta ya, ya está hecha de antemano Pero generalmente... Eh, hay, hay muchos artistas que están apareciendo y que son una suerte de, de gran jeroglífico para eh, esos rótulos de las bateas de la disquería, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo tuyo pasa por el jazz, por la música popular de raíz folclórica latinoamericana, ahora por los Beatles. Uh -huh. ¿Por dónde más? ¿Por dónde seguimos? Por eh, la chanson francesa. Muy bien. Porque también hay, tengo un hay uno de los espectáculos que hicimos justamente lo presentamos en Clásica y Moderna y era es un homenaje a grandes mujeres de la música Ajá. y ahí entonces me doy el gusto de empezar con Mercedes Sosa y seguir con alguna que otra gran cantora nuestra Ajá. María Elena Walsh, tan grandiosa como ella fue, sí, claro. después eh, una brasilera, difícil de elegir entre las brasileras, Ajá. la elegí a Gal Costa Ajá. y luego esos hemisferios subterráneos Y luego abro la segunda parte, hemisferio Norte, con la Piaf, y también una maravilla. Y luego sigo con, con las negras, las voces esas negras maravillosas, como es el caso de, de Ella Fitzgerald, Diane Warwick, y luego viene Liza, ah, un amor de viene. toda la vida. Qué bárbaro. Bueno. Sí, sí, es como que a, amo a, a todas esas y toda esta música y, y, bueno, logro ponerlas todas juntas. Sí, sí, sí. En el fondo, a ver, uno imagina este, sentado viendo el espectáculo y lo que pasa es una banda de sonido de la vida de cada uno de nosotros. <risa> sí, mucha gente me dice, es como ir, ir de viaje. Está muy bien. Sí, no sí, sí. Pero por el tiempo. Seguro. Por el tiempo. La <risa> cosa no pasa por la geografía. Seguro. Es el tiempo, somos nosotros mismos. Sin duda, sin qué duda. Buena, qué buena noticia, Graciela, el, el disco. Y, y esperando el próximo espectáculo, entonces. Pero como no te agradezco mucho ¿eh? no, por favor muchísimas gracias por el contacto y te recibimos con el dinero no puede comprarme amor y nos vamos con yesterday ajá muy bien con Manuel Fraga al piano uy que bueno gracias Graciela gracias a vos Gustavo muy buena noticia este trabajo discográfico de Graciela Arenas día mágico y misterioso arrancamos con el dinero no puede comprarme amor después charlamos con ella y cerramos con yesterday planetas saturno lleva su nombre en homenaje al dios romano de la cosecha y la agricultura hijo menor de coelus el cielo y telus la tierra Cuenta esta leyenda que Saturno gobernó tras hacer un pacto con Titán, quien le cedió el trono si éste accedía a no tener descendencia. Se casó con rea y se devoró a los hijos que tuvieron. Es el segundo planeta más grande de todo el Sistema Solar y el único con anillos visibles desde la Tierra. Satélites. Posee 18, siendo el planeta con mayor cantidad de lunas en el Sistema Solar. Posición. Sexto planeta del Sistema Solar. Temperatura, menos 125 grados centígrados. Superficie, es un planeta gaseoso con una densidad menor al agua. Si existiera un mar lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Tarda 30 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Saturno, planetas, el firmamento está en 750 Campana de largada Prohibido, Prohibido amanezar Portavo campana hasta las 4 en la M750 En un rato nada más vamos a hablar de un montón de cosas con José Zenia, pero básicamente él nos va a invitar a la muestra fotográfica Para No Morir, que en homenaje a Hamlet Lima Quintana va a permanecer hasta el 30 de noviembre en el Museo Histórico y de Artes General de San Martín, allí en Casullo 59, en Morón. Pero por supuesto que esto también va a servir como una gran excusa para que vos, si ya lo tenías a Hamlet, lo recuerdes, te vuelves a, te vuelvas a topar con... Con su poesía Con aquellos que lo musicalizaron Ahora, si no lo tenías a Hamlet Bueno, este es un buen momento Para que te metas en la web Lo googlees Te enteres de quién se trata De quién hablamos Y para redondear la invitación Te lo voy a presentar a través de sus sonidos No veo el cielo Madre Solo un pañuelo blanco No sé si aquella noche Yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos. Pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro. Y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores. Ahora que te hablo, mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando, o si alguna paloma se me murió de espanto. solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Hola, José, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué manera qué de arrancar, Qué bárbaro, ¿no? qué bárbaro, qué arranque. Decíamos, comparábamos esta, esta versión con la que llevó al disco Enrique yopis donde aparece este mismo recitado de Hamlet y, y por ahí esta vez más más desgarradora más no sé nos encontrábamos con una voz más quebrada con un hamlet este un poco más gastado por los años y, y decíamos cuánta sensibilidad había en este en este poeta sí una gran sensibilidad él él menciona muy a menudo este la palabra ternura ¿no? sí Sí. creo que eso también lo caracterizaba a hamlet un hombre con mucha ternura mucha sensibilidad un compromiso mm. por por este por su gente por, por su pueblo y que eso se tradujo digamos en cada gesto y acto de su vida sí, claro. tanto en su vida privada en la vida pública y en su poesía ¿no? Uh -huh. O sea, este La otra vez escuchaba decir a alguien Nadie tiene el monopolio de la coherencia Pero me parece que Hamlet era el, Se la había apropiado y toda ponerlo, para él Ponerlo en la lista, por lo menos en la lista. Exactamente sí. Qué Yo creo que hay un montón de gente Que a esta altura del partido Tenemos casi la obligación de poner en vidriera Para un montón de Por lo menos para un par de generaciones Que se van sumando a esto de querer saber Porque hay hombres Que han quedado casi en el olvido, ¿no? Si uno repasa las listas negras que se han conocido en los bueno. últimos tiempos, Hamlet estaba dentro de esas listas, por supuesto. Sí, claro. No sí. cabe ninguna duda. Y, y nos hemos encontrado con que después, con el retorno de la democracia, eh, yo, a mí me da la sensación que hay todavía una especie de deuda con muchos, de estos hombres, a los que les hace falta todavía ese gran homenaje que los ponga donde los ponga bien en valor, ¿no? Seamos justos con ellos y se los pueda reconocer desde la estatura que hay que reconocerlos, que se los estudie en los libros de literatura argentina, que se los tome como como los grandes poetas del siglo 20, que se jogue, que se los mida de otra manera. Y sí, bueno, la dictadura dejó un hueco cultural muy profundo, ¿no? Sí. Este Zuma le es un posgrado menemista complejo. Sí, sí, además. Ah. Entonces, este, bueno, han sido silenciados. Entonces, este, están silenciados en, en muchos aspectos, sí. en muchos espacios. Y me parece que es, es muy bien, es un acto de justicia rescatarlos, traerlos y este porque es una obra fundamental. Y es una obra que más allá de que los los yo Tengo este este gran optimismo que creo que está despojado de todo tipo de ingenuidad que es un, un, un cambio de época está bien. Sí este yo creo que es necesario recordar esa poesía sí, sí, claro sí es necesario recordar esa poesía es como el punto y, de partida exactamente y seguir construyendo digamos ah. un, un, un bienestar y un camino mucho más luminoso al lado de ellos sí, ¿sí? Sí, sí. nos está visitando José seña habrá mucho más hamlet Lima, Quintana no solamente vamos a hablar con él sobre todo lo que está desarrollándose en función de su memoria en esta muerte en esta muestra tan tan particular que tiene como sede al Museo Histórico de Artes General San Martín, el Mumo allá en Casullo 59 en Morón en el Gran Buenos Aires. También vamos a hablar de un montón de cosas que está haciendo cultura porque realmente unos de estas alturas está un poco Está un poco cansado de cómo se invisibiliza el trabajo de castiñeira y su gente. Porque es un trabajo demoledor cuando vos lo tenés arriba de la mesa. Sí. no Cuando vos ves todo lo que se está haciendo. Sin embargo, como solemos decir como metáfora, resulta que yo abro el diario no y no encuentro nada. No encuentro horarios, direcciones, no encuentro nada. Y sin embargo hay una movida que va desde lo gráfico con propuestas que son muy nuevitas, que están ahí dando vueltas y que tienen una riqueza desde el punto de vista periodístico muy muy fuerte, pero además hay hay un par de campañas que atraviesan el país de norte a sur y de este a oeste, con la que o de las que hablamos con vos cuando nos visitaste la primera vez y que necesitamos sacarla del cajón y, y mostrarla, porque alguien se está encargando de que Que no hablemos de eso ¿no? Bien, de, claro por De que no hablemos en casa Cuando eso. abrimos el diario Resulta que en casa que, no hablamos que, que eso de eso no Bueno, yo creo que la ley de medios sí, no va, a dar va, mano. Va, va a corregir mucho de eso Sí señor Faltan 7 minutos para la 1 de la mañana Tiempo de noticias en AM750 Y 50 en 750 Argentina avanza Derecho a la información 0, 53 minutos Humedad 95% Temperatura 16 grados Amado Vudú inauguró la biblioteca de la Universidad de Tandil. El vicepresidente encabezó el evento en el que recordó lo que sucedió en 2005 en Mar del Plata cuando varios mandatarios sudamericanos se unieron para decirle no al ALCA Vudú expresó que en ese momento hubo argentinos y sudamericanos que desafiaron lo establecido Estamos recordando que hace ocho años, en el año 2005, aquí cerquita, en Mar del Plata, se hizo un encuentro de todas las Américas y lo que se pretendía era imponer un pensamiento único, era un pensamiento unas ideas de dominación. Venía muy bien vendido esa idea del Alca, pero... Ya en ese momento había sudamericanos argentinos que se animaban a desafiar lo establecido. Entendiendo que con lo establecido lo que perdiera el conjunto de los argentinos, el conjunto de los sudamericanos. Que el desempleo, el endeudamiento, la pobreza, la desindustrialización, el achicamiento de los presupuestos educativos y universitarios, la privatización del sistema jubilatorio eran todas ideas que se vendían muy bien pero eran muy malas para nuestro pueblo, para nuestro Con Pero hubo un grupo de líderes encabezados por Néstor Kirchner, por Lula, por Chávez, que le dijeron no al Alca. ¡No! Las pericias al tren que chocó en 11 en octubre se harán el lunes. Fue ordenada por el juez Ariel Lijo para determinar el estado de los frenos de la formación que conducía Julio Benítez, quien está procesado por el hecho. La inspección ocular será a partir de las 10 en presencia del personal del juzgado y de la división Sarmiento. YPF resolvió que Repsol no tendrá acceso a la documentación sobre el acuerdo con Chevron. El comité de auditoría consideró que los directivos de esa empresa se encuentran inmersos en una situación de conflicto de intereses respecto al acceso a la información sobre el acuerdo para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Para ipf esta actitud demuestra los verdaderos objetivos de esa compañía, que intenta acciones para obstaculizar cualquier tipo de asociación de la petrolera con otras empresas. Raqueta Juan Martín del Potro expresó que contra Federer va a dejar hasta lo último que le queda. El tandilense señaló que le pondrá todas sus energías ante el suizo en el partido del próximo sábado que definirá quién pasará a las semifinales del torneo de maestros de en Londres. Por el grupo B, del Potro primero le ganó a Gasquet y en el último partido perdió frente a Nova Kjokovic. humedad en 95%. Temperatura 16 grados. Tatiana Kuznir.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 Hasta las 4, prohibido amanecer en AM750. Y arrancamos con José seni hablando de Hamlet, Lima, Quintana. Porque te estamos invitando a que formes parte de Para No Morir, esta muestra que va a estar hasta el 30 de noviembre allí en el Museo Histórico de Arte General de San Martín, en Casullo 59, en Morón. Como te dije en el arranque, si no lo conocías, te lo sigo presentando. Yo soy un tipo como vos Trabajo, me alimento, sudo un poco Me dibujo pensamientos en los ojos Me gusta la mujer Cuento los hijos Trabajo un poco más Ando sin plata No sé por qué Desde que me desperté esta mañana estoy pensando eso Yo soy un tipo como vos Trabajo, me alimento, sudo un poco Parece el principio de un poema ¿Pero cómo sigo? ¿Qué digo? ¿Qué tengo que decir? La hora Se me hace tarde Todo es un enorme reloj Yo le dije a Luisa Que vivir en Morón y trabajar en el centro Es un infierno ...que tendríamos que mudarnos más cerca del trabajo. Pero se lo dije hace mucho tiempo... ...y se lo repito... ...todos los días. Y ella... ...me escucha siempre como si fuera la primera vez. Pero cómo era Luisa para inventar tanta ternura todos los días. Cuando vuelva... ...le traeré dos rosas. Si ya sé, querida, como que coma bien al mediodía... ...que no me haga mala sangre... ...que me estarás esperando todo el día. Chao, Luisa. Yo soy un tipo como vos... ...trabajo, me alimento, sudo un poco. Este andén está quedando chico. ¿Cómo entro ahora al tren... ...si hay gente hasta en la puerta? Un empujón... ...y ya está. Como todos los días... Vamos todos apretados, todos callados, todos enlatados, todos para adentro. Pero claro, tienen razón. Sería ridículo entrar y decirle buenos días a cada pasajero. Ridículo, pero hermoso. En el campo lo hacen. Quisiera abrir el diario Pero lo tengo debajo del brazo Y no lo puedo mover Según el reloj del tipo Que está tomado de la agarradera Con un poco de suerte Voy a llegar a tiempo Yo le dije a Luisa Que Pepe necesita pantalones Y zapatos nuevos Ya es grande el chico Es un muchachito Ella Quería comprárselos, pero este mes no se pudo. Porque si compramos pantalones y zapatos nuevos, ¿cómo vamos a pagar la luz y el gas? Pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días? Cuando vuelva, le llevaré dos rosas. Es un buen pensamiento. Perdón, señor, no es nada. Claro, el tipo tenía que bajar. El piso lleno de pies. Alguno tenía que quedar debajo. Esta vez fue el mío. El piso lleno de pies. Los espacios llenos de cuerpos. El aire lleno de caras. Así tiene que seguir yo soy un tipo como vos caigo después en la vereda me pisa en la cabeza no hago caso yo le dije a Luisa que Perico necesita un sobretodo hace frío el chico tiene frío ella también quería comprárselo pero este vez tampoco se pudo como a visa para inventar tanta ternura todos los días cuando vuelva le llevaré dos rosas es un buen pensamiento claro que es un buen pensamiento ahora estoy en el 11 a esta hora la cola del 101 es larga pero con un poco de suerte voy a llegar a tiempo a la oficina La oficina, la oficina Pero no, gordo ¿De dónde voy a sacar guita para prestarte? Pedir, pedir, siempre pedir Pedir A Juan Martín hay que enseñarle a pedir Para que Luisa no tenga que lavar tantos pañales Pero cómo hará Para inventar tanta ternura todos los días Cuando vuelva Le llevaré dos rosas Es un buen pensamiento, aunque a veces me parece que está más cansada que yo. Que coma bien, que me alimente, que no me haga mala sangre. Ahora estoy almorzando. Un sándwich. Son las cuatro de la tarde. Y si no me apuro, voy a llegar tarde al otro trabajo, a la oficina, a la oficina, a la oficina.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 Aunque a veces me parece que está mucho más cansada que yo. Ahora es de noche. Estoy otra vez en el 11 Sé que no voy a conseguir asiento, pero cansado, apretado, humillado. Y muchas cosas más también terminadas, senado. Por lo menos me queda el consejo del regreso. Quiero querer. Me duele el corazón cuando lo pienso. Seguíme hablando así, yo soy un tipo como vos. Quiero querer. Me duele el corazón cuando lo pienso. La ternura me vuelve más pavote. Ya pasamos, Ramos Mejía. Ahora puedo abrir el diario. Pero el de la mañana... Me han robado vida ¿Y quién me la devuelve? A vos te lo pregunto ¿Quién me la devuelve? Me venden un buzón Por ahí anda la cosa Seguime hablando así Yo soy un tipo como vos Me venden un buzón Yo me doy cuenta Y espero No sé qué No lo comprendo Llegamos a Morón por fin a casa hola Luisa hoy pensé traerte dos rosas a veces pero como haces para inventar tanta ternura todos los días hoy pensé traerte esas dos rosas perdóname solo te traigo tu cansancio y el mío son las dos rosas y ahora lo comprendo así termine ese poema que empecé esta mañana yo soy un tipo como vos lo que se dice un semejante Fuimos la charla con José escuchando Madres Coraje y ahora un, un clásico de, de Hamlet aún semejante. Y mientras lo escuchábamos, vos me decías que la primera vez que tuviste la oportunidad de tenerlo ahí, a, a Don Hamlet, tuvo que ver con un auditorio, con Córdoba, sí. con voz y dos canciones. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa historia? Hubo un, un recital que él dio, que se organizó en Córdoba, en el auditorio de... De la Facultad de, de Arquitectura Que queda ahí en la Avenida General Paz Te estoy hablando del año 97 uh -huh. y, y bueno, fue la primera vez Que tuve la oportunidad de escucharlo a él ¿no? claro. Primero este participamos Algunos músicos, gente de Córdoba Bueno, me invitaron a mí a cantar dos, dos canciones Y después nos sentamos a escucharlo a él Y, este, y vos eh, podías percibir Este, un, una, una presencia muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero a su vez, un hombre, además la entrega en cada uno de, de, de sus recitados, con mucha sensibilidad, con, con, con simpleza, con uh -huh. sencillez, ¿no? Él también establecía esa energía desde el escenario. Uh -huh. Una forma de decir... Con, con muy con, con mucha potencia ¿no? sí, pero una, sí. una, una potencia este humana no artificial claro. ¿sí? donde había mucha carga de sensibilidad y humanidad en cada una de sus uh -huh. palabras ¿no? y este y bueno la verdad que yo quedé este quede impresionado sí, sí, uno queda marcado a fuego para sí. siempre después de, de ese tipo de, de experiencias sobre todo porque después es como repetirlas cada vez que lo escuchás. En sí, otro lugar, en sí. el disco, en la radio, de la tele, donde sea Te vuelve, ese momento, te vuelve ¿no? ese, momento. Sí, ese momento Bueno, vamos a, a volver a, a reiterar que era el programa Yo Tengo Tantos Hermanos Que es un poco Dale. el que apadrina toda esta historia Exactamente, bueno, el programa Yo Tengo Tantos Hermanos eh, Nace en el 2008 uh -huh. Con motivo de celebrarse los 100 años del nacimiento de Atahualpa Yupanqui y eh, en el 2009 a mediados de 2009 este asume la dirección nacional de artes eh, josé Luis castiñera de dios uh -huh. y le propongo dado el nombre del programa este mantener este, la programación de homenajes a, a, a la obra de atahpa yupanqui pero sumar también otros hermanos dentro de lo que es el arte popular claro. vinculado siempre con la canción de, de rey folclórica este bueno le pareció muy bien hicimos este varias eh, experiencias con este otros grandes de, de, de, de, de la canción folclórica cuche leguiamón los hermanos ávalos y este año estamos este, trabajando con hamlet lima quintatán uh -huh. eh, quiero mencionar este un, un agradecimiento este a la, a la familia de hamlet que desinteresadamente este ofreció una selección de imágenes y de material que permitieron digamos, armar sí. con todo eso un relato visual por el cual vos podés transitar diferentes momentos de la vida familiar, la vida social, la vida artística de, de, de Hamlet. Uh -huh. este, y bueno y esta muestra está nutrida por fotografías este, con personalidades como Armando Tejada Gómez, sí. como Antonio Carrizo, sí, sí. como Teresa Parodi, Ebe de Bonafini, Paco Ibáñez, Este y después dibujos artísticos muy bellos con versiones diferentes sobre el rostro de Hamlet. Hamlet dio mm -hmm. un rostro muy particular, quijotesco. Quijotesco, ¿no? exactamente. Totalmente quijotesco. Totalmente quijotesco y bueno, y este fue un rostro que dio justamente para que bueno, otros artistas hicieran su propia ah, versión, ¿no? sí, Y hay dibujos sí. de Chris, de Rafael Alberti, bueno. de Carlos Alonso, de Rodolfo Campodónico, de Jairo, Jairo dibuja sí, sí, muy, muy sí, bien, yo sí. quedé sorprendido. Es y bueno, este entonces hemos armado, digamos, un, un, un como bien decía, no un relato visual y quiero mencionar la curaduría y el montaje de Eduardo Fisicaro, la idea de, de, de Silvia Majul, Este, y por supuesto agradecer fundamentalmente a la, a la familia de hamble que ha cedido todo este material digamos con mucho cariño con mucho amor así que bueno esta muestra se está realizando en el museo tal cual lo mencionabas vos uh -huh. y además está acompañada por una serie de actividades ¿no? esto arrancó el domingo 3 Exactamente. ¿no? y ¿Qué tenemos los domingos 10 y 17? donde se va a presentar el libro de, de Atahualpa, Asuntos del Alma. Y bueno, ahí, este como bien te decía yo, el programa digamos va incorporando otros grandes del arte popular, pero Atahualpa pero, siempre pero, pero si, Atahualpa siempre ah, está como bien. como anfitrión de, a la llegada de cada uno de estos grandes. Bueno, se va a presentar el libro eh, Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, que es un libro este como dice su propio este autor, un manual de referencia. ¿no? Claro. Este, bueno, esto lo, lo realizó Sebastián Domínguez. Y es un libro muy interesante, un anecdotario, pero que además refleja también... El, el, el carácter de, de, de este no solamente de guitarrista, folclorista, músico y poeta de, de, de Yupanqui, sino el Yupanqui humanista, uh -huh. el Yupanqui eh, pensador. ¿no? Sí. Yo creo que ha sido uno de los de los pensadores y, y de los humanistas más lúcidos que hemos tenido en el siglo XX. Uh -huh. Y entonces en este libro uno puede encontrarse con esas reflexiones tan nutritiva, sí, tan sí, profundas ¿no? Profundidad, que... profundidad directa. Profund... exactamente, no, ¿no? Que es, a veces es difícil de conseguir. Pero claro, y, inclusive, digamos, me voy a permitir decir esto con un con un grado de misticismo sí, y sí. de espiritualidad eh, bastante bastante este, particular, ¿no? A mí me gusta esto de, de la mística de Ju-Punk, entendiendo al, sí. al místico como ese hombre que se vincula con la divinidad pero por al margen de las instituciones religiosas. Está muy bien. Y él lo hace, digamos, inspirado también en la modalidad de, de quien lo antecede o sea, de los pueblos originarios sí, claro. y de su paisano. Dándole divinidad a la tierra. Exactamente, Naturales. porque eh, en la obra de Yupanqui está esta maravilla de poder, digamos, reconciliar, si vale el término, sí. del punto de vista histórico, al, al representante del pueblo originario con ese gaucho, con ese paisano. ¿no? Que es el mismo. Que es el mismo. No, es su vida. Es, exactamente, que es claro. el mismo. Así que se va a presentar este libro, y ese libro, además, tiene una documentación fotográfica inédita Ajá que esta la fotografía digamos más más lejana de Donata siendo un niño prácticamente sí, sí. Y, la, y se hay a partir de ahí va transcurriendo diferentes momentos de su vida y la fotografía que le sacan unas horas antes de fallecer donde él se levanta del lugar donde iba a actuar, pide disculpas al público y se retira y se retira al hotel prácticamente ya para para entregarse al silencio, ¿no? O sea, que es la presentación de este de este libro y Va acompañando la presentación, la proyección de estas fotografías que son de, de carácter, do, una documentación este valiosísima. Es increíble cómo con los grandes, cuando uno habla de los grandes, habla de los grandes de verdad, de cada género, no importa el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo que lo hayas disfrutado, porque en realidad es hablar de... ...de Donata es hablar de los últimos 100 años... ...más allá de su nacimiento... ...es hablar casi de una presencia... ...en los medios... ...una presencia mediática de 70 años más sí. o menos... ...y sin embargo siempre hay algo nuevo... ...ya sea imágenes, sonidos... ...mañana aparecerá una poesía... Eh, ...adentro de un cajón... ...pero sucede con todos los grandes... ...que siempre hay algo más... Sí. ...siempre hay algo más... ...como que han sido inagotables... ...cuando vos crees que ya viste todo... ...que ya escuchaste todo y va desde Lenore Macarne hasta hasta Tagualpa, siempre hay un cajón que se abre sí. y aparece algo nuevo. Sí, mira, en relación a esto que vos estás diciendo, hay una anécdota de Yupanki que, que que ilustra perfectamente esto que vos decís, que es real y que lo, y que comparto tu idea también. Él este de un concierto en, en en la Plata. Ajá. Este, y bueno, un, era un hombre que no era mezquino Pero tampoco este se apropiaba el escenario sí. Él decía que un artista tiene que saber Por sobre todas las cosas Encontrar el momento cuando tiene que dejar el escenario Muy bien También Entonces este digamos que era moderado En la cantidad de temas que siempre presentaba Entonces al finalizar el, Que él entendía que ya había finalizado este, La gente le pedía más, más, más Y él no salía Y le pedía otra, otra Y él no salía Hasta que en un momento este, la insistencia era tal que volvió al escenario, agarró el micrófono y dijo si escucharon con atención, ya tienen suficiente. <risa> Tenía esas cosas también, ¿eh? Claro, por eso, por eso este tema de que siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo, porque cuatro o cinco temas y le encontrás algo. Sí, Podrías sí. escuchar esos cinco temas mucho tiempo después y le encontrás algo diferente. O una canción que no habías escuchado antes. O el párrafo de un libro, El canto del viento, Aires, Indios, Cerro, sí, Valle. Sí. Una reflexión, una mirada, una apreciación sobre sobre la vida, la humanidad, la realidad, del sí, cosmos. Sí. o sabés es que yo pude rescatar, y, y uno siempre se pregunta, ¿tiene que haber más? Pero Donata tenía un programa en Radio Municipal, Estamos hablando de... Yo creo que la década del 70. Donde el tipo... Lo que era era un charlista. Sí. No era ni el poeta, ni el cantante. Y si bien se han rescatado algunas cosas que, que se usaron... No me acuerdo si era para los 80 años de la radio. Eh, bueno, y de ahí un poco nos hicimos copia, atesoramos lo que, lo que pudimos, porque eso sabíamos que en cualquier momento iba a la basura y se perdía. Pero es increíble que no esté todo, o gran parte, porque eso es un, un Atahualpa absolutamente inédito, el charlista radial. Claro. Es un Atahualpa totalmente distinto, leyendo a otros, ¿eh? sin hablar de tanto de su poesía, pero hablando mucho del mismo, de sus experiencias, y, y vaya a saber uno dónde anda todo ese material, más allá de los poquitos minutos que, que pudimos rescatar, pero en algún lado uno qué sé yo, sueña, con que ese material ande dando vueltas. Puede aparecer alguna Pero lamentablemente, porque... qué sé yo, hemos sido en ese sentido este muy, muy, no sé, nos hemos despojado de, de, de retazos de historia con una... Irrecuperables. Pero además con una este, con una liviandad que es increíble. Sí, con poca conciencia. ¿eh? uno ha escuchado... Tantas historias de compañeros en los medios este, intentando salvar de donde pueda, ¿no? Este, de containers, de basura... Pues es que los eh, en, durante el 80, la década del 80, si mal no recuerdo, él tenía un programa de características similares a la que vos me Ajá. estás contando en Radio Nacional. Mirá. Y yo lo escuchaba los sábados, a la tarde, tipo 7, 8, una cosa así. No sé... Si es ahí en radio nacional donde donde a lo mejor está parte de ese, de ese archivo y sí. bueno ahí por ahí podemos buscar con más suerte sí, sí. pero en, en municipal lo que había era pequeños retacitos de, de lo que había sucedido allá por la década del 70 y ahora que me decimos vamos a poner a buscar el, dale, vamos a, a buscar en nacional bueno el viernes 22 termina esto 18 y 30 con la presentación justamente de crónicas de un semejante un poco en, en alusión a ese enorme poema de Hamlet Lima Quintana y allí va a estar este Enrique Jopis presentándose no solamente uno uno supone para cantar un par de temas sino mostrándose como escritor. Sí, va, va a presentar este libro, va a hablar por supuesto todo lo que lo que le ha dejado ha sembrado en su vida este esta amistad con Hamlet Eh, esa química por, con sí. la cual digamos les ha permitido a ambos construir digamos algunas cosas muy bellas que han hecho sí, sí. mixtura generacional sí, exactamente un montón de cosas era como un patriarca y, sí. y el artista nuevo y sí, yo tuve la, la oportunidad de verlos más de una vez en el teatro presidente alvear claro. había un ciclo muy lindo allá por el 80 donde bueno vos tenías la oportunidad de ver a todos estos monstruos sí, al cuche exactamente pero hay un ciclo del cuchi Qué bellísimo Bellísimo, él y su piano, nada más Claro, y bueno, esas cosas eh, uno tuvo la oportunidad de poder este verlas, disfrutarlas Y yo recuerdo que esa dupla Jopis-Hamlet eh, era realmente... Este, conmovedor. Sí, sí, ¿no? sí, era, era conmovedor. muy conmovedor. Es muy bueno, es conmovedor. Y este, así que sí, este Ajá. bueno, Quique estaba muy muy contento por la invitación, así vamos a poder contar con él, va, va a hablar de este libro y por supuesto que me dijo, este, no hace falta que me lo pidas, voy a cantar dos tres canciones. Obviamente, <risa> para, para redondear el, el homenaje y para que y para que el tipo de más se, se, se llene de nostalgia y seguramente de, de grandes recuerdos. Sí, sí. Vamos a ir a algo más de Hamlet y después Vamos a tu guitarra, por ahí haciendo algo de Atahualpa Y, y redondeando la invitación para Dale. para los domingos 10 y 17 de noviembre Donde se va a presentar Atahualpa, Asuntos del alma Pero antes, vamos con Don Hamlet y el árbol de la vida dolorido por estas cosas que a veces, innumerables y cotidianas veces, no suceden. Estaba dolorido como solo estar yo, nosotros, algunos días. Estaba como sin estar en ningún sitio, pero era transitorio porque seguía sujeto a las raíces, como yo, nosotros, estas cosas. Y iba del mapa arriba al mapa abajo, pero iba dolorido, desaseguro que viajaba dolorido por cosas que pasaban en esta tierra que nos pasaban a través de los años las cuestiones del hambre y los despojos los muertos las cosas personales esas que en el amor nos duele tanto viajaba con el dolor a cuestas se le notaba en las espaldas yo lo vi, les aseguro si van por el Perú pueden tener noticias si le preguntan a Nicomedes Santa Cruz les dará testimonio que este hombre viajaba dolorido como todos nosotros estas cosas que innumerables y cotidianas veces nos suceden pueden también preguntarle a Edgar Morisoli en Santa Rosa por las barbas de la Pampa a Lucía Carmona y a la gente por Chilecito en La Rioja que el hombre estaba dolorido este hombre que digo con tanta carga a cuestas si toman referencias no ...pueden tomarlas de cualquiera de nosotros... ...piden informes... ...históricos informes... ...convoquen los espíritus... ...con algún médium... por el que hable, por ejemplo... ...Víctor Jara en Chile... ...él les dirá... este hombre que digo estaba dolorido... ...lleno de heridas y condecoraciones... ...como a veces voy yo... ...nosotros... ...los que asumimos las cosas que nos pasan... ...después... ...entre otras tierras de esta tierra... ...pasó por el pehueño... ...cruzó la Patagonia... ...allí también se puede preguntar... ...algún mapuche... ...desarrollando un loncomeo... ...dirá que este hombre que digo... ...estaba dolorido... ...tal vez lo di en araucano... ...yo no lo entiendo... ...pero intuyo... ...que hablará de los despojos... ...y siempre del amor... ...también... ...entre otras tierras de esta tierra... ...pasó por el Yucatán muy dolorido profundizó su rostro hasta el rostro de la antigua Tenochtitlán con toda esa carga cotidiana que le pesaba, que le pesa que nos pesaba desde entonces pero este hombre este hombre que digo nosotros en definitiva ha comenzado a regresar ya regresamos ha provocado los regresos es pájaro de fuego yo lo vi, lo veo pueden preguntar en cualquier latitud del continente ha comenzado a regresar a todos los regresos y está salvado nos salvamos porque este hombre dolorido yo, nosotros este latinoamericano ha traído en sus brazos para siempre el árbol de la vida ahí está otra vez don Hamlet Lima Quintana y el árbol de la vida un poco para seguir redondeando esta Invitación no solamente a, a que te sumes con tu presencia en esta muestra Que vayas al Museo Histórico y de Arte General San Martín, allí en Morón Sino que además, como como te planteamos en el comienzo Esto sirva como disparador y ya agarres la compu y digas Bueno, vamos a restar algunos minutos a, a cualquiera de las cosas que tengo programadas hacer en la compu Y pongo Hamlet, Lima, Quintana Y a ver qué aparece, y a ver qué aparece. Y por ahí te enganchás, no solamente con él, sino con, con tantos, con tantos, con tantos otros. Bueno, si tenemos que además invitar a la gente a los domingos 10 y 17, a las 18 y 30, a que vean la presentación de Sebastián Domínguez, de Atahualpa, Asuntos del Alma, y encima te tengan a vos, eh, que seguramente vas a recrear gran parte de de ese disco que le dedicaste a, a Donata en su momento. Sí, sí, exactamente, Canción del Mensajero. Canción del Mensajero. Sí, lo entiendo como un mensajero, Donata, ¿no? Realmente sí. es un mensajero. Y este bueno, este fue un disco que salió en el 2008 y ahora este este año va lo reeditamos con el sello Jagrada Medra de El Negro Aguirre. Muy bien y este, con un diseño de arte muy, muy, muy particular de Marcelo Vena, un artesano que vive en Cerro Colorado, claro. este, y que ha capturado, digamos, eh, con mucha originalidad, el espíritu de Yupanqui en el Cerro Colorado. Así que sí, vamos a estar este también acompañando a Domínguez con algunas de esas canciones. Cerro Colorado para él era la soledad... ...el paisaje... ...la belleza... Uh -huh. ...el color inédito de ese punto del planeta... ...era era su refugio en el mundo... ...era su, era su refugio... Sí. ...él este en una vez lo, lo... ...creo que lo, lo, lo dijo con, con, con mucha simpleza... ...dijo, no, no sé si soy feliz pero... ...acá ah. estoy sereno... Dice, ...y eso debe estar bastante cerca de la felicidad... ...punto y aparte... ...qué bárbaro... Eh, ...si era... ...a ver, antes decíamos... ...la simpleza de lo profundo... Y si algo tenía el tipo era la construcción de la frase. Como una historia de 10 o 12 palabras, pero armaba unos remates que eran sentencias. Plac. Yo no sé si la felicidad, pero se parece bastante. ¡Bum! ¡Claro! Falta el ruido, ¿no? Falta el masazo. Sí, sí, sí. ¡Bum! Y, y, y eso tenía que ver con su construcción. Que, que la manejaba muy bien. Yo creo que mucho más a la hora de... De, del charlista, ¿no? De hablar mm. y de, del reporteado Hasta con salidas absolutamente humorísticas O muy irónicas Muy mm. muy jodidas sí, en muy algunos ácido, casos sí. Muy ácidas Pero ahí tenía un poder de síntesis y de remate Muy, muy bueno Yo recuerdo, recién había regresado la democracia y, y Mareco, Pinocho, estaba haciendo cordialmente en televisión ah, ¿no? Sí, me acuerdo En Canal 7, ¿no? Y entonces armaba en ese gran living este muchos invitados Y cuando el tipo realmente lo valía estaba solo, mano a mano Y por supuesto, estaba mano a mano con con, con Yupanqui Y no me acuerdo que samba le recuerda a Pinocho Y con esa cosa de estar todo el tiempo hablando y cantando no En paralelo que tenía Pinocho Le dice, ¿te acordás de esa samba? Y se la canta Y Atahualpa hace un silencio le dice, bien cantada, era linda. Bien cantada, claro. ah, lo, bueno, lo destruyó. ese tipo de cosas son Atahualpa, también son Atahualpa. Y sí. Yo creo que eh, todo esto que vos describís de él, ¿Qué? que es real, este él lo construye porque, en realidad, él no es un observador de quien después va a interpretar a través de, su, de sus obras. Claro. Él forma parte de ese elenco de hombres anónimos y se construye con esas eh, pautas de comportamiento sí. con esos marcos teóricos de, de, de existencia de vida cotidiana de experiencia de vida sí. esos lenguajes esos remates esosremates ellos son, son típicos terribles. no de, de la severidad de un paisano sí, sí, sí, este sí. de de la serenidad con que se toma para para hablar sobre algo uh -huh. y el silencio también como el para callar es. cuando se tiene que callar. Sí, claro. Entonces me parece que ese perfil es el que más nos conmueve de Donata, es ese paisano sí. que brilla en la poesía sí. y en la música sin dejar de ser paisano. Y encima después está el guitarrista. Claro, bueno. pues claro porque encima sí. de eso... Está un eximio guitarrista Sí, sí un sonido único sí. Porque vos podés escuchar muchas guitarras sí, Ahora claro. hay guitarristas que tocaron dos compases Y decís, es la guitarra de tal claro. Es este, es Yupanqui sí, sí, sí. Hay otros también ¿eh? sí, Yo, claro. por ejemplo, a veces vos pones Cafruena Y arrancó Cafruena y ya te diste cuenta que sí, es Cafruena claro. Y no ha sido un eximio guitarrista Pero son propietarios de un sonido sí. único Sí, sí, sí Como diciendo, ahí vengo Exactamente. Arranca y es ese sonido es mío Ese sonido es mío es ahí vengo Bueno y si agarramos la guitarra ¿qué, bueno. ¿Qué podemos hacer? Para redondear esa invitación A todos aquellos que quieran ir El domingo 10 y 17 de noviembre 18 y 30 A la presentación de Atahualpa Asuntos del alma de Sebastián Domínguez uh -huh. Donde lo vas a poder escuchar a José Eh, un poco volviendo a poner en presente aquel trabajo de 2008 Y ya que está la reedición más presente que nunca Sí, por supuesto Bueno, ahora eh, un, un bailecito, si te parece sí. Que él compuso con, con uno de los pocos laderos con quien realizaba Cosa mm -hmm. es Pablo del Cerro sí, claro. Que era el seudónimo artístico de, de Nenés, su señora, ¿no? De aquellos cerros vengo De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía. De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía quita y ansiosa vidita y yo te la entregué tú la destrozaste virita y yo no sé por qué rararararaira rararairaira aquellos cerros vengo negra querida Este ponchito mío de tres colores me dice que no fíe de tus amores. Este ponchito mío de tres colores me dice que no fíe de tus amores. Palomita ingrata, virita, y me has pagado mal. Córtate la sala, virita, y deja de volar. De aquellos cerros vengo, paloma mía. José Zenia, Atahualpa, y por qué no, un poquito más de Jambler, Lima, Quintana. La ardiente poesía de los mitos solares nació en la madrugada del hombre sobre el mundo porque nosotros abrimos la garganta y fuimos desgranando la mañana alzando al mediodía en sucesivos cantos de júbilo creciente. Cuando cesó nuestro gorjeo el sol se fue a dormir y en su reemplazo el hombre comenzó a cantar como nosotros yo puedo recurrir al hombre justo para comer el pan en el hueco de su mano puedo sentirme hermano de los pueblos que cantan y con su canto la muerte se retira como un fantasma gris que muestra las entrañas y va herido de vida Yo puedo dar origen a la danza, la sangre portentosa en el avance, poeta por asombro cotidiano, anunciador del día de mañana. Y puedo, además, cantar la gloria que el hombre trae inserta en el costado, cantar en su homenaje la iniciación del sueño de esta revolución de pájaros. fuera de micrófono haciendo como siempre te decimos el mejor el mejor programa el que no sale al aire, ¿no? Y, y me estaba acordando de esas frases irónicas, de esas frases repletas de de Atagualpa, porque realmente no había otro tipo, esa que siempre contaba el Chango, ¿no? De, cuando le preguntaron a Atahualpa Que eran los huancas y si le había gustado, ¿no? Y digo, sí, uno canta y cuatro le hacen burla." No, ese tipo de cosas que oséis Cosa? O la de Quilapayún claro. eh, Creo que fue Carrasco Que le preguntó Bueno maestro, escucharon escuchá nos escucharon nosotros Sí, sí, sí ¿Y qué le parece? Eh, es un camino repleto de peronistas sí, sí, sí. <risa> Solamente él podía Podía decir esas cosas Bueno, me, me gustaría que, que gastemos el final de la charla Hablando no solamente de Generación 21 Sino de cuántas otras cosas que está haciendo Cultura, y que, como te decíamos antes, uno abre el diario y resulta que no hay nada. Que no hay nada, es verdad. mira el otro día, cuando fue? para ¿no? El lunes tuvimos una reunión con el maestro José Luis Castiniera de Dios, allá en Cultura, ¿no? Y éramos aproximadamente unos 30 coordinadores uh -huh. de diferentes programas y de diferentes organismos estables. Sí. O sea, el ballet folclórico nacional, oh. la sinfónica, el coro nacional... este Eh, el ballet de danza contemporánea el programa Yo Tengo Tantos Hermanos el programa La Música de Todo el programa de orquesta de Andrea Sarre Qué es realmente este una una, una cantidad de, de, de, de opciones y de, este, y de realizaciones que la verdad que estábamos todos como no sé si sorprendidos es el, el, el, el término pero como or, orgullosos en algún punto ah. no porque me parece que todos ellos, todos estos programas, todos estos organismos, eh, persiguen un objetivo muy noble, uh -huh. muy noble, desde lo social y desde lo artístico. Sí, claro. ¿sí? Este, ahora, claro, ¿dónde está el, el lado flaco? Uno de los temas que se plantearon en la mesa era la realización de algo artísticamente muy elevado, sí. en condiciones de, de gratuidad. Totalmente. Y, y, y no no se recibe la cantidad de público que, que, que claro. se construye como expectativa Entonces, este ¿por qué? Y bueno, porque es lo que decís vos Abrís el diario y no está anunciado en ningún lado No está, no está anunciado en la televisión, no está anunciado en el diario no está anunciado en, en, en, en la radio Ajá uh -huh. Porque para colmo además, por este efecto narcotizante que tienen algunos medios, la gente no se mueve de un diálogo, sí. no se mueve de un canal, no se mueve de, de, una, de una página determinada y se alimenta siempre con la misma información. Además lo que tiene de, de esquizofrénico, si crees es que estos mismos medios, justamente lo que pidieron durante tantos años, era esto. Cuando digo era esto, digo el trabajo, eh, esta cosa de, de, de, de multiplicar cantidad y calidad, en cantidad y calidad las expresiones artísticas de la mano de del Estado digo la, lo que le pedían al Estado era, bueno muchachos ¿y cuándo va a haber de parte de ustedes que son los que tienen que defender la cultura? y bla bla bla y resulta que cuando lo tenés te encontrás con un enemigo que te ningunea después de haberlo pedido claro. ¿no? y ahora te ningunea claro. el otro día anduvo por acá Ariel Carlino Ah, y nos hablaba de, venía ese mismo día, de un encuentro de, no, no recuerdo qué programa en, en, en el que él estaba trabajando, con Peteco Carabajal y miles de pibes en la Escuela Rayo, allí en Libertador y General Paz. Y yo lo miraba, y en un momento que nos fuimos al corte o a la música, le digo, ¿cómo miles de pibes en el Rayo? Si todos pasamos por ahí o cerquita, todo el tiempo, abro el diario, ¿dónde? Se... Y qué sé yo. No sé. Bueno, eh, Ariel era, es uno de los coordinadores Porque él coordina un programa de cultura En los sindicatos eh, Ahí va, de los y, sindicatos y este, y, y, Pero es como Yo te decía antes, me parece no Yo creo que con la ley de medios Que va a estar en pleno funcionamiento Ahí va a haber que esperar sí, claro. Mira, Tuvimos que esperar cuatro años para que este, Muy bien. ¿no? Bueno, Va a haber que esperar un poco más A lo mejor como para que esté en pleno en pleno funcionamiento Va a corregir mucho estas cosas ¿Sí? Esa es Yo creo que debe ser así. Sí, sí, claro. Yo creo que debe ser así. este Y bueno, y ahora, eh, de todas maneras, te cuento, digamos, como una buena noticia, la Dirección Nacional de Artes que cuenta con un equipo de comunicación y uh -huh. de prensa que está tratando justamente de poder resolver ese tema. ¿no? De que la noticia, la información, el comunicado llegue a los usuarios de de otras maneras. Bueno, sí, con, sí. con medios alternativos. No lo leerá en el diario más importante. Totalmente, pero hay que buscar un camino alternativo. Pero hay que buscar caminos alternativos y en eso estamos trabajando también. Yo, si a ustedes no les interesa, bueno, muchachos, se lo pierden. Eh, bueno, pero vamos a tener que construir... Eh, eh, Algo nuevo, porque no hay no hay otro camino. Bueno, eh, y, y vayamos a Generación 21. ¿En qué anda el asunto? Y bueno, Generación 21 ya ha, ha planteado, digamos, eh, del, parte de lo que va a ser la programación del 2014. Hemos hecho, bueno, este año arrancado Generación 21 sí. con tres experiencias muy valiosas. Quiero rescatar la de Resistencia Chaco, que hemos trabajado en forma articulada con... Con este, el Instituto Cultural de allá de, de, de, de Chaco Y muy especialmente con Coque Ortiz uh -huh. ¿No? Trabajamos muy bien El resultado ha sido pero muy, más que óptimo Nos hemos encontrado con gente valiosísima ¿no? Los compositores, son los intérpretes bárbaros Que están justamente... Que respondían un poco a, a, a esta búsqueda que, que hace Generación 21 Con un tratamiento estético de mucha frescura, uh -huh. muy muy muy renovado, que no pierde el contacto con, con la esencia de su lugar, sí. que es absolutamente regional, pero que además, digamos, tiene una, una expansión en cuestiones estéticas este, que le da mucha frescura y, y mucha proyección. También, sí, claro. Este, así que, bueno, el año que viene vamos a estar trabajando en, con la Universidad Nacional de San Luis, sí Por por la zona cuyana Con la Universidad Nacional de Villa María Por uh -huh. la zona central Con el municipio y este, el área de cultura De Bariloche por la Patagonia eh, Tenemos muchas ganas De poder cerrar con la Fundación Mercedes Sosa Para hacerlo por la Ciudad claro. de Buenos Aires El ámbito pampeano aquí este, Me estoy olvidando de uno Y bueno, estamos viendo ahí Está costando un poquito Pero a ver si lo podemos hacer en Tucumán Por el NOA No está confirmado esto de Tucumán Pero la idea es poder ver si lo, lo hacemos a, lo hacemos allí. Ah, y en Paraná por el litoral. Uh -huh. Así que la idea es seguir buscando. ¿Qué estamos buscando con Generación 21? Bueno, un Chango Farías Gómez de 18 años, claro. de 20, 25, de esta época. Sí, claro. Un Manolo Juárez, un Eduardo Lagos, claro. un Hamlet Lima Quintana. están? ¿Dónde están? Una Seguro. Mercedes Sosa. Claro. ¿Dónde están? Bueno, buscarlos y tratar de, eh, dentro de este marco de, de, de, de encuentro... Este, poder también ofrecer, no solamente llevarlos al escenario Sino también vamos con el Mica sí Y con ah. el director artístico de Aqua Records Y estamos ofreciendo talleres para que los chicos puedan eh, Incorporar recursos Y de esa manera facilitarles en el camino artístico la posibilidad de poder diseñar con un poquito de más solidez un plan de prensa o la primera edición de su disco, un currículum para poder este establecer un diálogo más equilibrado con un productor discográfico uh -huh. o en área de cultura. Así que la verdad que estamos muy muy conformes, este creemos que hay cosas que podemos este pulir un poquito más, pero el resultado hasta ahora es este la verdad que muy satisfactorio O sea, que no solamente los tipos muestren su, su arte y además uno pueda este, rescatarlos para poder llevarlos al centro de la escena, sino lo otro que, que es muy importante, que es que puedan defender su, su riqueza este artística frente a un escritorio donde las cosas son este a veces muy crueles Claro, y a veces desparejas y depare porque es la experiencia de muy un bien. empresario frente a un vive que a lo mejor recién se inicia claro. entonces entregarle los recursos como para que justamente esa situación no sea tan despareja y por otro lado que puedan desarrollarse en su propia región claro. o sea de alguna vez por todas poder este terminar con esta cosa idílica de, de, que, de lo que significa desembarcar en buenos aires Sí que para poder proyectarse a nivel nacional o para poder realizar su carrera profesional en términos de dignidad haya que venir a Buenos Aires uh -huh. y no tiene por qué ser así sí. entonces nosotros creemos, estamos convencidos que hay que justamente fortalecer las producciones regionales uh -huh. creo que forma parte de, de las líneas de acción de esta de esta gestión de este Lo gobierno también. y bueno nosotros de Cultura estamos por supuesto en sintonía con esa búsqueda sí. y ahí ley de medios seguramente también va a dar una mano sí, yo creo que sí. el Porque, Instituto Nacional de la eh, Música claro Claro, totalmente. Cuántas cosas que, que, que tienen que ver con las buenas noticias de, sí. de un tiempo que vino a, a resignificar gran parte de las cosas que habían perdido su significado sí, claro. y a crear lo que hacía falta. ¿no? Este, y, y, por supuesto, uno sabe que, que hacen falta muchas cosas más, pero que el tiempo, en el, el tiempo de saqueo cultural y económico fue muy grande, sí. ¿no? estamos hablando de casi 40 años. Porque en esos 40 años sumamos la dictadura y 20 de los 30 años de democracia muy particulares con con esa este, con ese posgrado del que hablábamos antes del menemismo que fue capaz de arrasar en democracia con muchas de las cosas a las que no se animaron los propios militares. ¿no? El tema de, de dejarte sin Estado es algo que para ellos era imposible porque ellos ejecutaron su política de destrucción desde el Estado eh, necesitaban del brazo del Estado para desde el terrorismo de Estado hasta el manejo de la política económica argentina eh, porque el hecho de poner al, al, al lobo cuidando al gallinero fue una decisión del Estado no eh, de ese Estado que no estaba ausente sino que estaba presente a través de las decisiones de esquilmarte, ¿no? de morfarte Pero el otro es la destrucción del Estado, es el que te deja en el desierto, es el que te deja sin armas, ¿no? Cuando digo sin armas, sin petróleo, sin gas, sin luz, sin agua, ¿no? y más allá de, de todo lo demás que también fue parte de ese de ese saqueo. Bueno, este rearmado implica no solamente mirarse adelante, sino tener que estar reparando todo lo que quedó roto atrás. Es es como, es, muchísimo. es titánico es muchísimo, es muchísimo, y te digo una cosa uno se remite o se remonta mejor dicho a, al inicio o a la génesis de esta tragedia social y política que ha aparecido en nuestro país con la dictadura militar pero otro día no me acuerdo con quién hablaba, creo que era con mi hijo hablando justamente de historia nos remontamos al mitrismo Sí, sí, claro bueno. porque cuando cuando ellos dan por por digamos ganada su, su, su batalla ah. hacia el todo lo que es de este la, la política federal que trataban de llevar adelante los caudillos comienzan a construir una nación y ahí en aquel momento que después está en sintonía con el menemismo está sí, en sí, sintonía sí. con lo que fue la dictadura es casi militar. aquello es casi la segunda conquista exactamente Es la segunda conquista es la conquista que establecieron nuestros nuestros apellidos digamos despojado de, de la guerra por la independencia dijeron, bueno, muchachos, ahora esto que es nuestro, será nuestro pero de 5, de 6, de 7, de 8. Y comienza otro otro tipo de trabajo, ¿no? Que es la expulsión del gaucho y, y el representante de los pueblos originarios, okay. que son las alambradas, que son es otro tiempo, okay. es la segunda conquista lo que lo que nace con con todo eso. José, gracias por la visita, gracias eh, a vos por llegar, ¿no? que no sea la última porque hay muchas cosas para decir que están silenciadas y por ahora no tenemos otra forma más que sentarnos y, y gritarlas un rato. Es una buena forma. ¿eh? Es una buena forma, pero nos gustaría que, que entre tanta oferta que anda dando vuelta, como mínimo... Esto que están haciendo ustedes sea parte de la oferta No digo dale. desplazar a lo otro No, no lo, vengo no, con supuesto, una... Pero que tenga un poquito más de presencia Y que tenga presencia, la que presencia tiene que tener misma. Y que yo pueda elegir Que claro. no sea una falsa opción Que sí, yo sí. pueda decir, mira yo quiero ser parte de esta movida sí. Pero si no me entero va a lo vamos a lograr vale Lo vamos a lograr José Senia pasó con un montón de historias Con el homenaje a Hamlet Con mucho de Atahualpa con todo lo que está sucediendo en la dirección de la Secretaría de Cultura de la Nación, bueno, con esa historia invisibilizada por los grandes medios. Faltan 10 para las 2 y es tiempo de noticias en am 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a una, 51 minutos. Humedad 95%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Alejandro Bodart apeló el fallo que autorizó el aumento del subte. El legislador dijo que Mauricio Macri trabaja para la empresa privada en contra de los pasajeros y de los dineros públicos. El parlamentario del MST Nueva Izquierda se basó en el reciente informe de la Auditoría de la Ciudad para decir que los precios están inflados. Hoy estoy presentando la apelación a la medida del juez Mantara llevándole el trabajo de la auditoría porque creo que no se puede aumentar justo cuando sale una auditoría del órgano encargado de esto de la ciudad que dice que todos los precios de la empresa que repite el gobierno como argumento para aumentar están sobrevaluados. Es un dato muy importante porque hasta ahora el gobierno ha venido insistiendo hace un año que tiene que aumentar porque la tarifa técnica es de 7,60 que es el dato que le pasa a metrovía pero hay un órgano de la ciudad que ha hecho una auditoría y ha descubierto que no es tal ese precio sino que en realidad la tarifa técnica es de 5 pesos a 5,50 entonces esta diferencia es muy importante porque quiere decir que con lo que ya el gobierno subsidia con una tarifa de un peso ya estaríamos en los costos ¿no es cierto? de la tarifa técnica que es muy importante para precisar costos con ganancia empresariales incluida ¿sí? Héctor Timerman abordó temas económicos, comerciales y políticos en Beijing. En su visita oficial, el canciller estuvo reunido con altas autoridades chinas. Timerman enfatizó que la política de inversiones basada en la vocación asociativa tiene para la Argentina un valor adicional. La Procuradora General de la Nación solicitó la recusación de marijuán en la causa que investiga la creación de proselac. Alejandra Hills Carobó consideró que el fiscal debió haberse excusado, ya que la denuncia comprende a fiscales en posición análoga a la suya. Además, recordó que la causa se inició por una denuncia formulada por el senador Mario Cima de Villa, quien solicitó que se investigue la creación de la Proselac, como así también la Procuraduría de Narcocriminalidad. La legislatura porteña aprobó un proyecto de ley para instalar bares en las plazas. La norma regula las áreas de servicios en espacios verdes, que ahora tendrán sectores de descanso y esparcimiento. Además, prohíbe la venta y exhibición de bebidas alcohólicas y la instalación de carteles o toldos en el espacio exterior. Pelota Ricardo Gareca habló sobre la eliminación de Vélez. El entrenador se mostró sorprendido por el resultado de su equipo, quien cayó por 2 a 0 frente a Ponte Preta por la Copa Sudamericana. Gareca expresó que todo el conjunto está desanimado ya que creían que tenían potencial para avanzar. Humedad al 95%. Temperatura 15 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner. 7.50 avanza. Derecho a la información. Te habíamos prometido en el arranque del programa de hoy Buenas noches de con voces femeninas. Mavi Díaz, la folkis, cuchillos y samba Mía. Cada cosa que no abrazo que dabas y ahora evitas de hierar cada beso que aunque no debieras robabas con ganas hoy son cuchillos que tú me clavas y que me matas cada luz que en tus ojos se gana se pinta de azul mm -hmm. y la sombra se va Y mi paso es el enco de su latido ella calma mi sed guarda mi dolor me canta lo ir respiración Qué buena esta propuesta, esta segunda parte de la carrera musical de Mavi Díaz, después de aquel arranque tan ochentoso con las viudas, llegó ahora para rendir homenaje a su ADN musical, ¿no? Al que tiene que ver con su viejo, a Hugo Díaz, al que tiene que ver con, con su tío, Domingo Cura, y armó las folkies, Silvana Albano en piano, Pampi Torre en guitarra, Martina Ulrich en percusión, y realmente el sonido de Zonkoy, el primer CD de la Folkis y Movi realmente es muy interesante, con mucha fusión, pero también con, con mucho respeto a, a los sonidos de la música de raíz. Mi corazón, en quichua, quiere decir Zonkoy. Es el primer CD de esta segunda parte de la carrera musical de de Mavi Díaz escuchaste Cuchillos y Samba Mía Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750 hemos dicho más de una oportunidad que cuando se amplían derechos retroceden las corporaciones Y cuando retroceden las corporaciones, se profundiza la democracia. Es increíble esta altura del partido, una vez que la Corte Suprema de Justicia dio su veredicto final sobre el tema ley de medios, como cuatro años después, algunos votos positivos que logró la ley, como el de los partidos que hoy conforman el Frente Amplio Progresista... Hoy son posiciones negativas. Los mismos hombres, la misma bancada. ¿Qué pasa con el poder de las corporaciones? ¿Cómo actúa el poder de las corporaciones? ¿Cómo amenaza el poder de las corporaciones? Apareció el diputado Gerardo Milman, que es el postulante del fab para ocupar un cargo, en lugar de la oposición, en el directorio de la Autoridad de Aplicación. Y si bien su postulación debe ser avalada por Cristina Kirchner, y si tiene el sí de la presidenta, según lo marca la ley, estará trabajando a partir del 10 de diciembre, Milman, que pertenece a una fuerza política que votó afirmativamente por la ley de medios en el Congreso, y que además introdujo algunas modificaciones tan ricas como sustanciales, como justamente la ley de aplicación da la la conformación de la autoridad de aplicación ahí va. ahora lo que está diciendo es bueno señores queremos llegar a ese lugar justamente para cambiar la ley de medios y en esto está trabajando ya en un proyecto Roy Cortina ¿qué pasa con las corporaciones? ¿y qué pasa con aquellos que a esta altura del partido Son los que brindan sus manos para que otros tipos vengan, te las aten y encima te pongan una mordaza. Son los mismos que votaron afirmativamente en el año 2009 los que ahora hacen cola para pegarle a la ley. Quizás conozcas a Claudia Levy por sus tangos. Y cuando digo por sus tangos no digo... ...solamente por su interpretación... ...sino también porque ella puso cuerpo y alma... ...música y letra en cada una de esas composiciones. Pero resulta que un buen día se fue a vivir al Delta... ...y comenzó a relacionarse con el litoral. Y a partir de eso también comenzó a cambiar su sonido. En esta madrugada repleta de voces femeninas... ...en esta madrugada de música latinoamericana... ...con perfume de mujer de su CD Soltar Amarras Antonio y crecido del Río Claudia Levy por dos Temprano por la mañana se va a solir. silva und una chamarrita le duele menos la soledad los sueños que lo trajeron dejando su pueblo natal se le clavan en el alma sin cesar el gustito de la yerba parece otro en ciudad y en el cielo las estrellas no tienen ganas de brillar será por eso que Antonio anda con ojos de no mirar y silba una chamarrita para olvidar su corazón Tranchadito se siente un hombre de la ciudad Las luces de la avenida lo ayudan a imaginar Que alguien lo está esperando en algún lugar Su madre le escribe cartas y le pregunta si decir que se quiere volver Decía que Claudia Levy en el arranque de su carrera era empedrado, asfalto, mucho color gris, mucho Buenos Aires y que un buen día se fue a vivir al Delta, cambió de color, el verde comenzó a dominar la escena y entonces mucho de su sonido tiene que ver hoy con música litoraleña. Por eso nos parecía interesante recurrir a soltar amarras su último CD y de ahí rescatar Antonio y Crecida del Río chistes josefa josefa me he ganado el kiwi prepara las valijas donde nos vamos querido a parís a londres no que prepares las valijas te vas a vivir a lo de tu madre hija de un vagón cargado de putas ja ja ja soy un plato chistes horribles chistes En 7.50 mira qué sociedad La Chiqui Ledesma junto a, a los músicos De María y Cosecha Esa conjunción Que ya lleva un rato largo Y que suena cada vez mejor Entre la voz de la Chiqui Y sus músicos Y por otro lado La poesía de Leo Maglia quizás en su texto más importante en el menos irónico en el más sentimental Vilomes y Servilletas y una versión hermosísima de María y Cosecha de su CD Otra Vuelta video hay poetas, poetas, poetas, que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos, de paredes de silencios, de redondas con puntillos. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y a pedirte que no llores Con partidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañería de palabras confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas No glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, sonables, sonales elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiar se plagiarse, plagiarse Nada de eso importa ya Mientras escriban, escriban, escriban Su manía, su locura, su neurosis obsesiva por las calles los poetas poetas, poetas como si fueran cometas cometas cometas en un tenso cielo de metal fundido fundido fundido impenetrable desastroso lamentable y aburrido onte video ai virómes virómes desangradas en renglón el renglón tren de palabras retorciéndose confusas confusas confusas adelgadas y dijetas como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo Lo que ven lo van diciendo Y siendo y siendo ellos cuentas a la vez Que se pasean, pasean, pasean Van contando lo que ven y lo que no lo fantasean para el cielo cuentas, cuentas, cuentas como si fueran saetas, saetas, saetas arrojados al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para lavar elser montevideo una hermosura a la poesía que, como te decía es una de esas poesías de Leo máslí donde guarda por un rato su ironía y lo que pone sobre la mesa y es puro sentimiento. El tipo para describir el, el mundo de los poetas de su Montevideo pone al servicio de viromes y servilletas realmente todo lo que tiene, toda la, la sensibilidad de la que es capaz Leo Maslía. Y por otro lado, la interpretación de la chiquilidesma y, y de los músicos de María y Cosecha a la altura de las circunstancias. Música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 Más Aire. Vamos a ir ahora a dos puntas de una línea de tiempo que tiene que ver con las mujeres de la dinastía Farías Gómez. Vamos a arrancar con Maríane de su último trabajo discográfico para ir a buscarte. Y vamos a cerrar con Mica, con su sobrina, con la hija del chango y esa propuesta repleta de fusión que es Santa Diabla, y que suena tan bien desde su último trabajo, Flores. Arrancamos con Marían, haciendo afito, parte del aire, y después su versión de un clasicaso, Samba del Ángel.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 que lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas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 as noites en un ángel de alto me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor y la calle me junta con un ángel distinto con un hombre cualquiera como yo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 en el hombre no se dio arranque de esta línea de tiempo de las voces femeninas ...de los Farías Gómez... ...y por supuesto arrancamos con Marían... ...pero lo hicimos a través de este último trabajo discográfico... ...el que apareció en el año 2011... ...y que estuvo dormido durante casi dos décadas... ...creo que 23 años hacía que no grababa... ...un disco solista... ...Marían Farías Gómez... ...y lo hizo con... ...Para ir a buscarte allí... ...Parte del aire... ...ella versionando a Fito páez y haciendo zamba del ángel junto a la voz blusera de Viviana Escaliza. Nos vamos a Mica, a la hija del chango, a la sobrina de Marían. Un proyecto bárbaro este de Santa Diabla, con infinidad de mixturas que tienen que ver con todo el continente. Es como juntar todos los sonidos de la patria grande y hacer Santa Diabla. El pescador y el cigarrito de su CD y flores y de paso te voy diciendo que el domingo 10 de noviembre va a formar parte de Santa Diabla de este ciclocultura en la ciudad después te doy más datos para que los puedas ver con entrada libre y gratuita a este grupazo de Mica Farías Gómez el pescador y el cigarrito Presidentes de la Cámara de Diputados Música de cámara en AM750 Eduardo Fellner Eduardo Alfredo Fellner, nacido en Río Tercero, provincia de Córdoba, el 16 de junio de 1954 Es un abogado y político argentino, actual gobernador de Jujuy, desde el 10 de diciembre de 2011 Algunas leyes Estatización de Aerolíneas Argentinas, 2008 Reforma del Sistema Previsional, 2008 Ley de Medios Audiovisuales, 2009 Presidente de la Cámara entre 2007 y 2011 Presidentes de Cámara Eduardo Fellner Frente para la victoria Para redondearte la invitación, para ir a ver a Santa Diabla, domingo 10 de noviembre, 3 de la tarde, en el marco del ciclo Cultura en la Ciudad, Fundación Mercedes Sosa, allí en Humberto Primo, 378 en San Telmo, con entrada libre y gratuita, el pescador y el cigarrito. escuchaste a las dos puntas de la línea de tiempo de las voces femeninas de los Farías Gómez Marían haciendo parte del aire y samba del ángel y Mica Farías Gómez con el pescador y el cigarrito adelanto de lo que se viene a las 3 y media de la mañana tantas me mataron tantas veces me morí Sin embargo, estoy aquí resucitando Los temas censurados que grabó Mercedes Gracias, soy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Lo que no te dejó escuchar la dictadura Y seguí cantando A las tres y media de la mañana Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra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 Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Generalmente escuchás la oración en vivo, la del ópera, la de febrero de 1982, la de esos dos míticos recitales al regreso de la negra del exilio. Pero esta versión, que es del año 1979, fue la grabada en el disco Serenata para la Tierra de Uno, la que nunca se editó en la Argentina. Los temas de Mercedes, los que no escuchaste, aquellos grabados en el exilio, van a ser parte de la última media hora del programa de hoy. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información Hor 2 50 minutos humedad 95% temperatura 15 grados 6 décimas el jefe de gabinete aseguró que estamos viviendo el momento de mayor libertad de expresión de la historia argentina. Juan Manuela Valmedina se refirió de esa manera a la reciente polémica generada por Magdalena Ruiz Iñazú cuando fue notificada por la AFIP sobre la una resolución a la que debía dar cumplimiento. El jefe de gabinete cuestionó a la periodista por pretender pagar menos impuestos sin ni siquiera presentar un papel que lo justifique. Cualquiera que viva en la Argentina, que conozca la Argentina, que vea las radios, escuche las pantallas, mire los diarios, etcétera sabe que estamos viviendo en quizás el momento de mayor libertad de expresión en la historia. Cada uno puede decir la opinión que tenga, lo que quiera, hablar del gobierno, a de la manera que se le ocurra, una libertad de expresión absoluta. Entonces que alguien pueda decir que se usa la FIP para asustarla a ella, cuando en realidad lo que es un trámite como tiene que hacer cualquiera el resto de los ciudadanos argentinos y que se lo hace por su condición de periodista yo pensaría al revés, que porque es periodista y tiene una opinión particular no tendría que hacer los mismos trámites que el resto de los ciudadanos es francamente un realmente un disparate y en nada ayuda que alguien que ocupe una posición como esa de una relevancia en términos de opinión pública pueda sembrar dudas sobre cuestiones tan normales y usuales como esta El FMI presentará un informe sobre el nuevo índice de precios Su directora, Cristín Lagarde, elevará el próximo miércoles el informe sobre la adecuación a estándares internacionales de las estadísticas de inflación y PBI que realizó la Argentina. El organismo explicó que tuvo discusiones constructivas y que el país realiza esfuerzos para mejorar sus estadísticas de inflación. Molineros y panaderos consideran que no existen motivos para que aumente el precio del pan. Representantes del sector señalaron que la harina está bajando y esto debería reflejarse también en los valores de venta al público. El presidente de la Federación de Molineros, Diego Sifarelli, señaló que la bolsa de harina está lejos de su pico máximo y comenzó a bajar con el ingreso de la nueva cosecha. Patria Grande. Brasil presentó una resolución para la privacidad en internet ante la ONU. La iniciativa cuenta con el apoyo de Alemania y varias representaciones diplomáticas del mundo que resultaron afectadas por el espionaje de Estados Unidos. El presidente de la Comisión Europea, José Durao Barroso, manifestó su apoyo a una propuesta que establezca límites en la violación a la privacidad. Humedad 95%. Temperatura 15 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir.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 3 a 4 Gustavo Campana en la 750 A ver, no hay papel, pero hay revista. Y hay revista porque hay notas. Hay revista porque hay porque hay datos que tienen que ver con bucear donde nadie busca. Y eso es un poco la idea de de domo. ¿Cómo anda Carolina? Bien, Gustavo. Todo bien bien Bueno, esta es una vieja promesa que nos habíamos dado, que era la de transformar en, en formato radial este proyecto de, de armar una revista en la web, respetando, como charlábamos recién fuera del micrófono, gran parte de la estructura gráfica para que cuando uno se siente a, frente a la máquina, es como si tuviera, no sé, la revista en sus manos. ¿Así es la historia? Es un poco la historia. En realidad, eh, no sé si, si está tan tan pensado, sí. pero por ahí ahora con el resultado eh, y charlándolo me doy cuenta que, que sí, <ríe> que un poco va por ahí la revista y que estamos trabajando, como, como te decía, pensando en papel, uh -huh. pero... Eh, accionando en, en, en digital, sí. que que ahora es la, la, la, la oportunidad. imagínate que nosotros somos cinco chicos que estamos escribiendo, que, que en realidad salimos de un taller de, de redacción que se hizo en un centro cultural, como una cosa muy muy amateur. Y de uh -huh. repente dijimos, bueno, esto se puede empezar a subir un blog sí. y esto puede empezar a ser revista. Uh -huh. y, y empezamos a entender que ahora... La forma de, de comunicarse también está muy ligada a lo digital y, y va por ahí y sí, tampoco sí, sí. es algo tan difícil. No, a mí lo que me llamó mucho la atención, y te lo decía, es el hecho de abrir la máquina, meterme en el, en el blog y encontrarme con mucho papel. Digo, encontrarme con eh, muchos giros, muchos guiños que tienen que ver con, con la diagramación, con la con la apuesta de la fotografía, del texto en papel y que lo hace mucho más amigable a, al lector que por idiosincrasia por lo que sea, en la Argentina por lo menos le cuesta despegarse de del papel, está ahí aferrado, agarrado a, es a esa costumbre y bueno, y será así el asunto. Se llama Carolina Miranda y lo que nos viene a presentar y ya como como un intento de que esta revista mensual la estemos cogiendo cada semana aquí en Prohibido Amanecer dándole un costado bien bien radial se llama Domo. Un poco ya nos contaste cómo nació. Contanos, cuatro números, la cosa es mensual y qué busca. ¿Y qué busca? Eh mira, te cuento más entonces de dónde salimos, Muy porque bien. lo que nos pasa a nosotros Somos somos cinco chicos Que salimos eh, de, de un taller de reacción uh -huh. De estudio urbano Que es un lugar donde Generalmente se dan talleres de Sobre música Muy ligada a producción musical Y de repente apareció Yo a veces veo que hay Hice otra, otras cosas Y de repente apareció Un, un taller de, de redacción de música uh -huh. Yo no tenía mucha idea Bien de qué era Ni tampoco todos los que estábamos ahí Pero ahí fuimos Pero ahí, <risa> Pero ahí fuimos Muy bien Y ahí empezó Y nos juntamos a, a escribir y a, y a hablar de música y a bajarlo. Y a, y, a, y a ver que, que había muchas cosas alrededor nuestro que se podían contar como como un suceso de, de, de, de music musical. Sí, y que no tenían prensa. Y que no tenían prensa, Muy totalmente. Bien. Entonces uh -huh. la idea de la revista empezó por ahí. Empezó a, dar, a, como a tomar forma en un taller, que por ahí era más... Eh, bueno, de ejercicios y de juntarse a, a, a ver cómo, cómo se podía escribir sobre música, porque uh -huh. también eso fue como, como un desafío, porque eran dos cosas que a todos nos, nos unían, sí. y de repente era bueno, a ver cómo lo podemos eh, bajar, sí, sí. Y, y después, bueno, traer eh, información que cada uno eh, palpa todos los días por ahí, uh -huh. y que vos no te das cuenta, y que... Pasa por vos y que está buenísimo que, que la gente conozca uh -huh. Y que esos son cosas que no se encuentran en las revistas eh, Que compras en cualquier kiosco Sí, sí, y además el formato así casi multimedia eh, Nos da la posibilidad no solamente de leerla Sino de escucharla a la revista Totalmente, totalmente es, Bueno, sí el otro gran este valor agregado Teniendo en cuenta que estamos hablando de una revista de música Totalmente sí, Ya está, no, no necesitamos nada más Nos metemos en domo y tenemos el artista este de los pies a la cabeza, con todo. Y también tenés la nota. Y tenés, tenés las dos la opciones. Tenés su charla, tenés su, su música. Ahí lo tenés completo al tipo, ¿no? ¿Sabés lo que pensás? Como solemos decir, para conocer al artista arriba del escenario, antes hay que conocerlo abajo para saber por qué dice lo que dice, por qué, qué toca lo que toca. Y acá lo tenés completito. Lo tenés al tipo hablando y lo tenés después este a través de su música y también sí. de difusión gratuita porque muy bien es como no sé hoy también comprar si te querés informar un poco sobre música en lo que es gráfica es un billete si sí, estás en un promedio como de, de, de cualquier precio de tapa que puede andar rondando los 30 40 las ediciones 30. están buenísimas yo, es como muy lindo es lo que sí. decís, tener el papel es como algo que es sí, irreemplazable. Sí pero también la posibilidad de poder eh, sacar mensualmente un, una tirada de de, de música de información de música y que le llegue a cualquier persona que esté interesado que tenga ganas de, de ver, de leer, sí. de escuchar algo nuevo y que no tenga la necesidad sí o sí de, de tener que gastar eh, no sé, sí, esa plata. Está muy bien. Nos eh, parecía como algo... A nosotros nos gusta hacerlo y es una otra forma de... De difundir. Sí, sí, sí. Y también estamos con la, con la ventaja de no, no depender de nadie ni podemos mostrar y hablar y decir... Sí, además con un formato ilimitado, que no tiene uh -huh. ataduras este de ningún tipo para para armar una nota, que no tiene ni costo de papel ni ninguna de esas Exacto. trabas con las que sería casi imposible estar pensando en, en sacar a la calle una distribución... Compleja siempre, para que esté presente uh -huh. todos los kioscos Bueno, a ver, vamos a comenzar a mostrar de qué se trata la revista Domo Y vamos a arrancar, si te parece, por don Andrés Elstein ¿Quién es? Y Andrés, eh, Andrés Elstein es un, un músico de jazz Un joven músico uh -huh. de jazz eh, Que yo le sigo la carrera, yo a Andrés lo conocí en el secundario, íbamos uh -huh. juntos Eh, y empecé a ir a sus recitales porque era mi compañero del secundario ah. Y íbamos ahí a verlo tocar en The Cover, en festivales y ¿Pero el tipo ya? Y él ya, ya siempre arrancó con la música sí, Y nosotros teníamos 16 bien. años y... Claro. y éramos amigos uh -huh. Y nada, hace un tiempo, hace unas semanas Me llegó un mail de Andy que hace bastante que yo no lo veía. Y resulta que el tipo se había convertido Y resulta que el tipo, claro, <risa> se había convertido en disco y se había convertido en... Bah, siempre fue, pero en un músico muy maduro. Claro. Y, y le, le respondí ese mensaje, le felicité, le dije, che, loco, buenísimo, la verdad. <risa> Llegaste. Ya, ya está, está bárbaro. Lo no, y sigue, es como... Claro. Esto tiene paño para capítulo mucho. Capítulo uno, nada sí, más de, quiero, Y fue Andrés. eso, quiero contar tu capítulo 1 ah, Muy bien. <ríe> así que lo convoqué y fue así. ¿Por eh, dónde arrancamos? ¿Por su música o por su palabra? Eh, por su música. Vamos por su música. Vamos a escuchar un poco a Don Andrés Elstein, de la mano de su jazz y de su disco La Caja. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches, te habla el locutor de Chascomús Te estaba escuchando, bueno y básicamente, mmm, la verdad, muy buena entrevista, muy buena, estuve ahí Te felicito por el nivel de invitados que tenés en el programa, querido Gustavo Un gran abrazo, te escucho también Junto al gallo Colombo Adiós, un saludo también especial A la locutora del informativo Jorgelina, gracias Ahí está el locutor de Chascomús ¿eh? Enganchándose también con la con la trasloche De AM750 <risa> Y lo estamos esperando Lo estamos esperando porque el tipo le promete a Colombo que viene, que viene, que viene. Y, y este bueno, nada. Ojalá venga pronto por Buenos Aires. Lo estamos esperando. Bueno, escuchás la música de don Andrés Elstein y te estamos mostrando por dentro a, a la revista Domo, la que aparece una vez por mes y que tiene que ver con todas estas novedades musicales. Entonces, no solamente lo podés escuchar a Andrés A través de su formato musical Sino también de la mano de estas entrevistas Que son muy particulares Porque te van avisando Ya desde el vamos Que hay como ciertas normas no Las grabaciones están sin retoques Ni filtros ni ediciones Casi respetando las mismas reglas Que caracterizan a una grabación De un disco de jazz Donde lo que en verdad importa Es ser fiel a la toma del registro Ahí va estar ahí en el festival? Un lugar anonable como entrevistador No vale, ponés en plan Después <risa> sí. lo corto y hablamos Y toco acá en el ¿no? sí estoy en el centenario Es un gran lugar, ¿eh? Está bonito sí, el auditorio Algo ah. no sorprendido lo conocí hace poco y de repente era, Es esa montaña <risa> Atrás de esa hay un gran lugar Sí, sí Mirá, en el festito El 23 y el 24 de algo no que le no cumple ¿sí? bueno y los festivales ya de Buenos Aires se llenan gente bueno. pero ¿Sabes? porque el festival siempre invita y la gente después no va a ver esa música es raro pero porque no la gente también no se entera ¿no? de que hay esa comida no yo creo que no, no porque el festival tiene también una publicidad que no tiene nada de los lugares pero cerca y aparte toca en lugares que no no que va a Sí. No, y eso es, sí. lo que lo sí. que sucede en domo por dentro, como para que sepas de qué se trata, como para que puedas vivir al músico. Desde su obra y también desde su palabra Pero en este contexto coloquial, abierto, sin filtros Que después se reproduce de la misma manera Exactamente de la misma manera eh, No dijimos dónde encontrás todo esto Dirección Dirección eh, Esto se encuentra en domolarevista.blogspot.com.ar sí. Lo tengo memorizado porque... Muy bien Había que decirlo bien. Y si no, en Facebook, que por ahí es más fácil y más corto, se pone Revista Domo y ahí aparece toda la información, cosas que vamos subiendo, el blog, eh, un poco de todo. Si tenemos que resumir el último número, el cuarto. El cuarto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en el cuarto también hubo una nota que a mí me gustó mucho hacerla, que fue un momento yo hablo por mí y en realidad hay muchas notas sí. pero bueno eh, justo hoy me tocó venir a mí y realmente es lo que más conozco porque lo escribimos cada uno cada uno arma su, sus notas eso también es como algo No, es como que, que cada uno eh, encuentra lo que lo que parece que, el, que le guste entonces se siente y escribe y cuando nos juntamos a, a cerrar Eh, todos nos sorprendemos con, con, con el material del otro porque nadie es que dice bueno yo voy por acá yo voy a cubrir rock no se sabe y eso es un poco también la la, nos la estética sí y no hay no hay tanta no hay, no hay tanto límite uh -huh. y bueno por eso es lo que yo te decía que, que en este número te voy a hablar de las notas que hice yo porque son las que más conozco bien. y otra de las cosas que, que salió este mes muy interesante muy lindo, Eh, fue una crónica que me encontró a mí un fin de semana largo uh -huh. en el Jardín Botánico, así, yendo a tomarle un poco de sol, <ríe> caminando. Y de repente... Y de repente escuché una guitarra y me crucé con un músico anónimo que le estaba tocando canciones de rock a su hija. Y ah, me senté ahí y esto me, me voy a perder. <ríe> y estando ahí me di cuenta que la gente se acercaba y que estábamos todos como muy atraídos por esta escena que era como hasta íntima. Sí, sí. Yo estaba con un librito porque me daba vergüenza estar tan cerca y <ríe> no sé, era algo muy extraño, muy muy muy lindo, y muy íntimo. Uh -huh. Y bueno, me senté, llegué a casa y escribí una crónica y dije, esto tiene que tengo que contarlo, tiene que saber la gente que que existió este momento y también me contacté con una chica que estaba en el parque que después de, se le acercó a este, a este señor, a este hombre, y que le, lo felicitó y le dijo que le había sacado unas fotos, que, que no pudo contenerse, que... Mirá vos. Y toda una, una, una, una situación muy, muy movilizante. Una postal de un cachito postal, de Buenos Aires. Totalmente. Y bueno, uno de los temas que le tocó a su hija y fue Papo. Uh -huh. Y a mí esa eso fue como el sonido... Que, que le dio cierre a, a mi crónica, porque era es, es el tema que, que, que, que refleja lo que estaba pasando. Sí, sí. Eh, así que esa es la nota que, que más más rescato por ahí de, de este mes. Uh -huh. O sea que no solamente nos vamos a encontrar con músicos, sino con cualquier vivencia que tenga que ver con la música y que y que tenga que ver con Buenos Aires. Así terminaba esa historia. Le pedido tanto a Dios Que al final ozo mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no lo no, lo no perdí le héroe que hay en mí ra como e juntos ara va su nombre sé su edad y sus gustos en la intimidad cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega que más puedo hacer nada como el juntos a la paz caminos de andar no, no pero no, no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el Juntos Arafán pero no, no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el Juntos Arafán Caro, no, no te voy a decir gracias por venir, te voy a decir gracias por haber comenzado a ojear la revista a través de este formato radial y de seguir, uh -huh. así que esta es la historia, si vos querés saber de qué se trata Domo la revista, te metes en la web, si querés ver su, su costado radial juntando esa multimedia pero a través del sonido, bueno te la vamos a ir vendiendo semana a semana en Prohibido Amanecer, así que muchísimas gracias nos completamente. Por favor, y muchas gracias. Estoy prohibido amanecer la noche más larga del día. Cada 7:50 pasa algo. Anoche hubo un Como habíamos dicho voces femeninas madrugada de música latinoamericana Florencia Dávalos es la menor de la dinastía Dávalos, fueron siete hijos, creo que cuatro del primer matrimonio y tres del segundo Florencia cuando murió don Jaime el gran poeta salteño tenía nada más que 11 años por lo tanto primero descubría papá y con el tiempo descubrió al poeta. De su gran disco, Memoria de la Semilla, Chacarera trasnochada y samba enamorada. Juan Quintero, invitado en La Chacarera, y Liliana Herrero en samba enamorada. luna la muerte se va bailando. La muerte se va bailando porque tiene alegre el vino y dentro la chacarera y perdida con una estrella en el pelo entre despierta y dormida quemadores y cocheros ahí se va la chacarera apisonando las sombras son las 25 minutos, ya pasaron del nuevo día de este 8 de noviembre de 2013. Estamos hoy con música latinoamericana con perfume de mujer, con muchas voces femeninas que tienen que ver con esto que hemos repetido hasta el cansancio, con este aluvión de cantidad y calidad que en la última década fue acercando el canto de raíz y que se fue sumando, por supuesto, a las otras generaciones que siguen siendo presente Vamos a cerrar este este bloque, antes de ir a las canciones de La Negra grabadas en el exilio, con dos alumnas de una gran, gran, gran percusionista y mejor cantante, Mariana Baraj. Y estas dos, tanto Milagros Torrecilla como Mariana Maceto, fueron disco 2013. Así que, Hay que escucharlas en función de esta nueva cosecha y fundamentalmente de esta enorme particularidad. Son dos percusionistas y dos excelentes cantantes, dos alumnas de Mariana Baraj. Arrancamos con Milagro Torrecilla, es de seguir.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 De suicidí y soy libre, manifiesto de Víctor Jara. Mariana Maceto, manifiesto de su CD Soy Libre, junto con Torrecilla. Ahí tenemos dos alumnas de Mariana Baraj, dos percusionistas, dos cantantes, dos discos 2013. Presidentes de la Cámara de Diputados. Música de Cámara en AM 750 Julián Domínguez.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 Presidentes de Cámara Julián Domínguez Frente para la victoria Te había prometido dos discos de esos que no pudiste escuchar entre el 76 y el 83 en algunos casos con versiones que han sido las originales de las que después pudo Mercedes registrar esencialmente en el vivo. Y este es uno de esos casos. Vamos a abrir con Sueño con Serpientes, de Silvio, pero del disco A Quién Doy, grabado en 1980. Un formato que después jamás volvió a repetir Mercedes Sosa. La censura 76 82 que no te dejó escuchar a Mercedes. Sueño con Serpientes. con serpientes con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arreglar El título principal de Página 12 de hoy dice Cuando escucho la palabra cultura saco mi revólver Con la firma de Laura Vales El medio agrega Los tres listados de 1979, 80 y 82 Forman parte de los documentos hallados en el sótano del edificio Cóndor Incluyen los nombres de centenares de conocidos artistas Periodistas, intelectuales y comunicadores que fueron censurados Y tenés Las tres listas, la del 79, la del 80 y la del 82. Fuego en Anímaná, de Armando Tejada Gómez y César Isela, grabado también en A Quién Doy, el disco de Mercedes del 80, el que no te dejó escuchar la dictadura. <música> Que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de una atardecer piensan que estoy secando el sol de la soledad que por estar en mi raíz ya no crezco más es que ya soy esa que soy la misma no más u querer que va buscando-se en l eternidad e si forza de soy, soy de onde soi soi de onde maná Soy lejos de mí, lejos de aquí Yo no seré yo Déjenme estar, no es solo estar Viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país El amanecer Soy pa' durar como el maíz Simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé Pasar y pisar ¡Eh! Si es por saber On so So de animaá So de animaái de animaá A ver como sonaba a gente humilde de Chico Huarque e Vinicius tambiénén de aquel a quien doi de 1980. Y ciertos días en que pienso en tanta gente Y siento que mi pecho se pone a llorar Porque parece que me diera de repente Como un deseo de vivir en soledad Igual me pasa que al cruzar por estas villas las miro bien viniendo en tren de algún lugar y ahí me da como una envidia de esa gente que mira al frente sin tener que confiar. Casas simples con sus rejas de madera y en las fachadas escritas arriba ticio hogar en sus ventanas flores tristes y marchitas como alegría que no encuentra su lugar Y me da una tristeza se me lamento De ser tan poco Y no tener Con que luchar Yo que no creo Ruego a Dios Por esa gente Que ganas de llorar Cerremos con canción de las simples cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela pero del año 79 del on play Serenata para la tierra de uno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 como están de ausentes las cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demórate aquí En la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso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 De sueño con serpientes, de fuego en Animaná, de gente humilde y de canción de las simples cosas. De dos trabajos discográficos de Mercedes en el exilio, A Quien Doy, del 80 y Serenata para la Tierra de Uno, de 1979.